el Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 8 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida a este penúltimo día del año. La evolución de la pandemia sigue preocupando porque los datos han empeorado en la Comunidad Valenciana... ...y en Elche no vamos bien. ...ya se han detectado los dos primeros casos... ...de la nueva cepa británica... ...en el Hospital General... ...lo publica hoy el diario Información... ...se trata de dos españoles... ...uno de los cuales ha viajado recientemente a Reino Unido... ...dos casos que se suman a otros tantos... ...que ya se han detectado... ...en las comunidades de Madrid y Andalucía... ...mientras tanto, ayer se reanudó... ...ese proceso de vacunación... ...en los geriátricos valencianos... ...tras el parón del pasado lunes, día en el que no llegaron las dosis de la vacuna Pfizer previstas por problemas, dicen logísticos. En la actualización de los datos, realizada por la Consejería de Sanidad el pasado domingo, son más de 300 nuevos casos positivos los detectados en el Che durante la pasada semana. Aunque el dato positivo es que no se contabilizó hasta el domingo ningún fallecimiento. Pero los ingresos hospitalarios no se reducen. En el parte dado ayer por la tarde, las cifras no invitan al optimismo, más de 3.000 contagios en la Comunidad Valenciana y 60 fallecidos, las cifras más elevadas hasta el momento, lo que supone que estamos ante un nuevo repunte de la pandemia. De ahí que ya se estén estudiando adoptar más restricciones porque no se puede comenzar 2021, peor de lo que acabamos este año tan fatídico... ...estaremos muy pendientes de esa evolución... ...en nuestra ronda de noticias, se lo contaremos con más detalles... ...y en unos minutos tendremos la última tertulia... ...del año de los periodistas con Gaspar Macía y Pedro Soriano... ...también hablaremos hoy del trasvase Tajo Segura... ...de los problemas de las familias afectadas por el cierre de actividades... ...en el Centro de Día de Discapacitados de Yubalcóy... ...o de la historia de un joven que ha conseguido a los 29 años recuperar su identidad... ...también hablaremos de la gala de Navidad que el Ayuntamiento ha preparado para esta tarde... ...para nuestros mayores, o del impacto tan negativo que deja la carretera de la costa en Las Salinas... ...como ven son muchos contenidos para un programa La Glorieta... ...que no va a terminar a las 11 de la mañana, sino a la 1 del mediodía... Así que tenemos por delante cuatro intensas horas de radio, de actualidad e historias, pero sobre todo de música. Y comenzamos con la propia de esta época, con una canción navideña, la escogida por el gran Elvis Presley para la Navidad de 1957. La cantó, como él sabe hacerlo, a ritmo de rock and roll. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright I just need my baby's arms wound around me tight Oh, Santa, yeah, my flea Santa, bring my baby back to me Santa, bring my baby back to me The Christmas tree is ready The candles all glow But with my baby far away The good is a mistletoe Oh, Santa, yeah, my flea Santa, bring my baby back to me Santa, bring my baby back please, to me May, Please make these a rainy hurry Well, the time is drawing near It sure gonna seem like Christmas And there's my baby too Oh, well, fill my sock with candy An old bright and shiny toy You want to make me happy And feel my heart with joy Then Santa, give my plea Santa, bring my baby back to me Here's a make of this a rainy hurry well, the time is drawing near It sure don't like it is But my baby's here oh, Fill my sock with candy No bright and shiny toys Yeah, I yeah, 101.4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 La Glorieta con Rosmaría Alonso. Pasan seis minutos de las 9 de la mañana y nosotros continuamos con la música porque tiene un lugar destacado en estos últimos días del año, ya que el gobierno concedió ayer la medalla de oro al mérito en las bellas artes 2020 a 32 personalidades del mundo de la cultura, como el cantante Pau Donès a título póstumo. Eso que tú me das es mucho más de lo que vi y todo lo que me das es lo que ahora necesito Que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que me dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí. Estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo Lo mejor Que me ha dado La vida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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de la tertulia con los periodistas, eh, vamos con más música porque el gobierno no solo concedió la medalla de oro al mérito de las vías de las bellas artes a Paudonés a título póstumo, sino también a otras personalidades del mundo de la cultura como la cantante española Rosario Flores. Pero que suave, suave. Suaves como llega tu sonrisa para mí Quiero y puedo llevarte hasta el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 Reservas al 966-670-430. Celebra la gran cena de fin de año en Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Si aquí és Nadal, vols parar una bona taula, Mercat d'Elx. Mercat Pla Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx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 Son las 9 y 17 minutos de la mañana, tenemos 8,3 grados de temperatura y vamos ya a comenzar la última tertulia del año, con los periodistas Gaspar Maciá, a quien saludamos. Gaspar, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Y Pedro Soriano, a quien lo tenemos aquí en los estudios de Tele-Elch Radio Marca. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con lo que hemos escuchado en estos últimos días, la palabra del año. Ya la tenemos, la ha escogido la Agencia EFE con la Real Academia Española y ellos dicen que la palabra del año es confinamiento. ¿Creéis vosotros que es la palabra acertada para definir 2020, eh, Gaspar? Bueno, había pues, mmm, había varias que se… Sí, había, que había se, otras, candidatas sí. Sí, sí. Claro, había varias candidatas todas relacionadas <risa> con, con lo mismo, excepto alguna así un poco que sonaba eh, remota, porque creo que había alguna palabra también que era del eh, algo así como la estatuafobia o algo así, ¿no? que aquí nos tocó sí, sí. un poco de, de recilón. Pero vamos, indudablemente el confinamiento ha sido lo que ha marcado este año eh, como elemento, digamos, más diferenciador, porque eh, pandemia, el virus y... Y cosas de estas pues lamentablemente hemos tenido a lo largo de estas décadas de una forma o de otra, pero eso de confinarnos en casa y quedarnos aquí durante casi tres meses sin poder salir más que a las actividades básicas de compra, pasar el perro y trabajar eh, trabajar en algunos en algunos momentos al claro, otros ni eso pues era era algo novedoso, entonces yo creo que está está bien bien escogida. ...la Fundeu junto con la Real Academia... ...pues han hecho una criba ahí de todas esas palabras... ...y al final se han quedado con la que creo que define mejor... ...este año, este año para, para olvidar en muchas cosas... ...en otras pues no tanto... ...pero bueno, fundamentalmente creo que todo el sentimiento... ...es de que pase cuanto antes de este año y venga el 21 a ver si es más esperanzador, como parece, ¿no? Bueno, pero la palabra confinamiento, has dicho que era novedosa, pero puede, puede que se instale, y que ya están hablando de un confinamiento más corto a la vuelta de las vacaciones, porque los datos son fatídicos, sobre todo los aportados en los últimos días. Ayer, por la tarde, la consellera de Sanidad hablaba de más de 3.000 casos y 60 fallecidos, ...en la Comunidad Valenciana... ...estamos ante un repunte Pedro... ...confinamiento puede ser también la palabra de 2021... ...pues hombre a este paso... ...eso parece que nos va a tocar ser buenos otra vez... ...porque yo no sé si ha sido el, el anuncio de las... ...bueno el anuncio y la realidad de la vacunación... de eh, el ...que la, la persona se, se acaba habituando a todo... ...incluso a, a ese miedo que en un principio... ...cuando nos quedamos encerrados en casa... Eh, se nos instaló porque efectivamente esto era un fenómeno que no habíamos vivido nunca eh, a esta escala ¿no? pero parece que luego pues nos hemos ido acostumbrando nos hemos ido acostumbrados nos hemos ido relajando la, los hábitos y no hay más que salir a la calle eh, y porque toque de queda porque si no bueno el jubileo sería tremendo porque tal ¿vale? Y sí pues yo creo que claro el paso que va la vacunación que va lenta no sé si alguna otra vendrá y ayudará a que esto vaya un poco más deprisa pero pero claro no o así sea, habiendo mucha población que sufre los efectos de, de, de esta pandemia y está claro que la única manera de doblegar esa fatídica curva que se llama es quedarnos en casa uh -huh. y salir sola a lo imprescindible farmacia tal claro la economía Ahí está, o sea, la economía es la que se está llevando un palo de, de mucho sí. cuidado. Eh, pero quedarnos en casa, en Elche, lo estamos viendo. Va a ser imposible durante estos días. Hay muchas actividades organizadas. ¿Caspar? Claro, es que eh, la dicotomía de salud o economía sigue presente en, en la vida diaria. Entonces, hay gobernantes como la presidenta de Madrid, que opta directamente por la economía. ...y hay otros, como el caso de aquí de nuestro presidente... ...de Chimo Puig, que opta, parece decantarse por la salud... Eh, ...sin olvidar la economía, que es el difícil equilibrio... ...que también que están haciendo en otras, en otras, eh, otras autonomía ...la cuestión está en que si cuando se prima la economía... ...se resiente la salud, ese dilema eh, no existe ya... ...porque se ha demostrado... Que, que es así, o sea, cuanta más manga ancha, digamos, más casos hay. Y, y claro, lo que estamos viviendo en la comunidad no es un producto de, de ahora, como se sabe muy bien, estos productos hace 15 días, de puentes y de salidas y de demás, y de venidas también, de turismo de fuera, porque claro, se quiere mantener la economía trayendo, estamos viendo como hay campañas en televisión las cadenas nacionales de televisión de... de, de, de de autonomías es que están haciendo publicidad para que la gente viaje, cosa que es bastante improbable estos días porque prácticamente todos tienen eh, prohibido la salida o entrada, ¿no? La mayoría, eh, excepto Madrid eh, y alguna más. Entonces, claro, el tema el tema está que se une a este relajamiento que estaba comentando Pedro también de, de las costumbres en el sentido de que, bueno, ya estamos acostumbrados al, al, al final, al goteo de de casos, de fallecimientos y tal y parece que diga, bueno, mientras no me toque a mí pues bueno, esto va adelante pero es que ahí hay que unir los negacionistas que son van creciendo eh, ante ante esta situación, diciendo que bueno que esto no pasa nada, que nos lo están engañando que el virus no sé qué, que la vacuna van a meternos en un chip y tal y esto esta, esta, este cúmulo de cosas y estas personas que, que, que, se, que están, eh, eh, digamos, en esa situación de, nega, de negar los avances científicos y la evidencia científica por pues hace muchos años porque claro no, no es una charla de bar es que difunden en las redes y entonces hay gente con un nivel de, de criterio muy bajo y una capacidad de, de, de ser influenciado muy alta que se creen que esto va a ser una esto es una, un contubernio contra la determinada persona o contra toda la humanidad y tal Entonces ahí hay un cúmulo de cosas más luego un sector de los jóvenes también tampoco hay que generalizar que piensa que esto tampoco va con ellos entonces pues bueno eso sigue estando ahí uh -huh. y, y lamentablemente contra eso a pesar de estar en la época de la información y, y de saber de tener conocimiento de de cómo era el virus hasta la última milésima de su de su, de su hasta, de sus átomos más pequeños pero la gente sigue estando Eh, así ...por pues ahí hay gente que no se lo toma en serio... ...entonces los resultados son los que estamos teniendo. Bien, pues esa es la situación con la que vamos a terminar 2020... ...por desgracia vamos a terminar mal... ...porque la pandemia sigue descontrolada... ...pero vamos a hablar de lo positivo... ...si es que podemos sacar cosas buenas de 2020 para la ciudad... ...tiene que haber algo... ...y vamos a hacer ya ese balance... ...en cuestiones del día a día... ...de la ciudad de Elche... ...lo positivo... Eh, ...Pedro, ¿con qué, ¿con qué te quedas?... ...hay mucho, ¿eh?... eh, eh ...yo haciendo reflexión... ...hay mucho... Eh, ...primero la solidaridad demostrada por la gente... ...durante bueno. el estado de alarma... ...por nuestras empresas y trabajadores... ...pero en cuanto a lo que es... Eh, ...acción de gobierno... ...en cuanto a actuaciones... Sí, sobre todo la solidaridad se manifestó más claramente en el primer tramo de, de toda la pandemia. En cuanto a la actuación del, del Gobierno municipal, pues hombre, yo creo que el hito que todos tenemos en la mente es la peatonalización de la Corredora y la Plaza Baix, que de la que se venía hablando durante diferentes gobiernos, unos con más intensidad, otros con menos, sobre todo los de los gobiernos progresistas o de izquierdas, y que bueno se ha, se ha cerrado dentro de dentro de este año a final de este año pero y creo que eh, más que el hecho en sí la aceptación que ha tenido por parte por parte de, de la gente si sí, hay, hay, hay cosas no hay proyectos y hay yo también me hay tres los tres célebres asuntos que ...que nos han motivado aquí, tertulias y tal... ...el mercado, el hotel y, y el progreso... ...que también he visto que ha habido algunos avances... Eh, ...por ejemplo, el ayuntamiento ya se ha definido diciendo que el que, que no... ...que el centro comercial ese que se proyectó en su día, que no... ...bueno, pues eso, por lo menos un avance... ...porque hemos mareado la perdiz, uh -huh. lo, lo indefinido... Uh -huh. En el caso de Arenales hay una sentencia diciéndole a la empresa que tire la parte que hizo nueva, ya veremos a ver qué pasa con lo que no era nuevo. Y en el caso del progreso también ha habido una resolución de la Consellería de Cultura que más o menos implica que es se... Porque eran tres fantasmas que estaban ahí que, que, que digamos que no sabíamos si eh, SOH o ARRE, o sea, porque eh, ahí estaban paralizados. Bueno, pues yo... Y luego, pues sí, hay otra serie de, de proyectos que se, que, se, que se van haciendo, que que bueno que yo creo que van a contribuir también un poco a la mejora de, de la imagen de la ciudad. Y ya por último, pues no sé si ponerlo en el lado positivo o negativo, el tema del palmeral, que bueno, ya se sabe lo que vale podar palmeras ya parece que hay una conciencia clara de que así no, ...y así no como estábamos ¿no?... ...y que hay que meterle mano a, a ese bien patrimonial que tenemos... ...y que tanto hace también por nosotros... ...porque la, ese pulmón verde con el que del que goza Elche... ...pues también nos favorece, digamos, a, a la vida y la salud de los ilgitanos. Pues en el balance que ha hecho Pedro ha incluido muchos asuntos... <risa> eh, ...Gaspar, no, lo eh, luego los veremos poco a poco... ...Gaspar, eh, lo positivo de 2020 para la ciudad de Elche... Bueno, lo positivo es que no, los temas pendientes no han ido a peor. <ríe> eh, eh, eh, quiero decir que al final Pedro lo, lo ha renumerado los temas aranquilosados que hay ahí, pues bueno, eh, ha habido tímido, tímido el avance, de como ha dicho el mercado arenal y, y el tema de, del progreso, que se han, se han avanzado un poco más, pero bueno, eh, siguen ahí sin resolverse del todo. ...y luego, eh, sí que hay, ...yo creo que el, el hito de este año... ...indudablemente, como ha destacado también Pedro... ...es la corredora y la plaza de Bach... Eh, no, mmm, ...probablemente sea también uno de los hitos... De, ...de esta legislatura... ...porque, por la significación... ...por lo que ha tardado... ...por lo que se ha debatido... ...por lo que se ha, en fin, dado vuelta y tal... ...yo, mmm, con uno de los que tenemos una cierta experiencia ya... ...en el tema de informativo... Eh, de unas cuantas décadas eh, sabemos mmm, que al final sabíamos que al final el resultado iba a ser este quiere decir que al final todo lo que se ha personalizado ha sido para bien en esta ciudad entonces eh, eh, lo que, lo que era eh, yo entiendo que los comerciantes tenían sus dudas sobre tal pero no hace falta más que viajar y ver cómo están los, los, los núcleos de las grandes ciudades. ...cómo las personalizaciones reactiva el comercio... ...porque vamos, quien piense que los coches... ...que pasaban por la corredora... ...iban a comprar los comercios de la corredora... ...es que no conoce la, la realidad... de ...los coches de la corredora... ...en un 90% o más incluso eran coches de paso... ...que no afectaban para nada... ...al comercio de la, de la corredora... ...entonces se ha demostrado eso... ...y se ha visto lo que reactiva el comercio... ...y, la, y lo que reactiva digamos el uso... ...ciudadano de esos espacios no se patronaliza. Que luego sea comercialmente atractivo o no, depende de los comercios. Hay quejas de que los alquileres son altos. Bueno, pues habrá que buscar negocios que sean rentables para esos alquileres. No creo que el Che sea una excepción a cualquier centro de otra de otra ciudad mediana o grande. Es decir, hay que buscar, si uno piensa que a lo mejor eh, poniendo un comercio de venta de, de chuchería a un euro va a rentabilizar un ...un comercio en la corredora pues está muy equivocado... ...entonces eso es importante... ...yo creo que será uno de los grandes hitos... ...de la legislatura... ...luego también es importante que, que bueno... ...se ha puesto en marcha ya la maquinaria... ...para revisar el plan general... ...que eso es un aspecto muy importante... ...están aún las dudas sobre si... ...hay que crear un nuevo documento... ...o hay que ir eh, sobre el que hay... Eh, ...aportando nuevas líneas de desarrollo eso está ahora exposición pública, aportación de ideas y demás. Eso también es un hito importante porque ya llevamos con el plan del 98 pues un poco ya sobrepasado, digamos, en algunos aspectos, en otros no, porque vemos que queda un suelo por desarrollar y las previsiones fueron muy generosas en ese aspecto y a causa de crisis y demás pues no se ha desarrollado. bueno Eso es otro reto importante que hay. Y luego, pues bueno, se están haciendo importantes avances en tema de infraestructuras educativas. Tenemos el nuevo Instituto Vicente Verdú ya en marcha. Y tenemos, por pues, luego, actuaciones del plan edificante que van a mejorar sensiblemente. La, se han puesto en marcha este año, van a mejorar mucho en proyecto ya en actuaciones, ejecuciones. no uh -huh. y, y bueno, y los fondos de EDUCI, pues también van a ir transformando poco a poco algunos de los barrios más emblemáticos, es decir, que bueno, yo creo que ahora todo eso viene de del año de gestiones de de la pasada legislatura que se ha puesto en marcha ahora, entonces yo creo que esta legislatura pues se van a ver a poco que lleguen más fondos de estos europeos de reactivación y demás, eh se van a ver y de hecho se plasman en los presupuestos del año que viene todas las, en fin, las importantes actuaciones que haya previstas, ¿no? Vale, pues todos coincidimos en que la, el plan centro, la peatonalización... ...evidentemente ha marcado un antes y un después en, en esta ciudad... ...pero eh, vamos a hablar del después... ...porque creéis vosotros que con ese plan de movilidad urbana... ...sostenible tan polémico y en el que se incluyen carriles bicis... ...plataformas únicas, eh, más peatonalización en otros barrios se está gestionando bien por parte del equipo de gobierno y, y, y, sobre todo, si hay ideas. Gaspar decía, es que tiene que haber ideas ahora para revitalizar la zona centro. Vale, pues tenemos ya la el plan centro en marcha. ¿Pensáis que va por buen camino, Pedro? Pues es, es complicado. Esto, como todo, tiene sus contraluces, ¿no? O sea, el carril bici, pues efectivamente está causando... Bueno, ahora están los colegios cerrados y... Está causando algunas controversias el de Juan Carlos I, ¿no? hay gente que está a favor y gente que está en contra. yo lo veo con que son proyectos a medio plazo por lo menos, o sea, que la mentalidad de, de que tiene que haber un espacio para en la ciudad para el peatón, que ya lo para las bicicletas, para los vehículos no contaminantes, para los servicios públicos, pues ...pues por ese lado... ...a mí me parece bien... ...o sea que, se, que, que es una buena gestión... ...seguir desarrollando carril bici... ...no quedarse tampoco ahí... ...en 150 metros... ...que parece que llegan... ...el carril bici a ningún sitio ¿no?... ...o sea... ...si nos ponemos a hacer carril bici... ...pues mira, llevarlo hasta la ciudad deportiva... ...porque posiblemente muchos deportistas... ...se van a acercar en bici... ...a, a hacer su deporte allí... A, ...tal... ...entonces es, es un poco complejo ¿no?... ...o sea... ...siempre... ...lo que la peatonalización sí que se ve, se palpa enseguida de que tal... ...ahora vendrá la polémica si más bares o menos bares... ...o si más espacio para el peatón, ¿eh? o sea, mm. eh, que también han surgido... ...el tema de la movilidad es, es muy complejo... El, ...el atadismo del vehículo propio del coche eh, está muy arraigado... ...y aquí en Elche, donde la media de vehículos por habitante es más de uno... ...o sea, pues, es, es, es complicado... Eh, porque nos gusta a todos y a lo contrario te coges tu cochecito te vas te vienes y si tienes plaza de aparcamiento no te digo ya o sea la ecuación perfecta entonces vamos a ver yo creo que son temas a medio plazo y de un cambio paulatino de los hábitos de, de las costumbres de vida y de y de movilidad como su a, a la hora de movernos ahí había quien decía si calculas ...lo que te puedes gastar en taxis y autobús... ...dice, a lo largo de tu vida no llegarías ni a la mitad... ...de lo que te has gastado en comprar coches... ...pero no, no, no, no hacemos esas cuentas... Eh, ...nos gusta bajar, abrir, arrancar y, y salir... ...entonces, esto lo vamos a, vamos a verlo... ...pero va a ser complejo, va a ser polémico también... Eh, ...Gaspar... Bueno, yo creo que, eh, en fin, lo fundamental es saber a dónde vamos y, y la dirección que tenemos que tomar eh, en, lo, en todas las actuaciones de esto. Eh, ha habido voces que dicen que no hay un plan de futuro sobre Elche, de lo que Elche quiere ser dentro de 10 años, 15 o 20. El alcalde ha dicho que sí, que tienen su plan de ruta, lo ha revelado varias veces, son temas muy genéricos, Y, ...y bueno, lo que sí está claro es que hay un objetivo por delante... ...que es la capitalidad verde europea en 2030... ...y, y hacia ese objetivo se encaminan muchas actuaciones... ...está bien que haya un objetivo aunque no tenga unos, unas actuaciones concretas y claras... ...lo que sí sabemos es que la ciudad tiene que ser más verde... ...más amigable con el peatón... Eh, ...mayor uso de las energías alternativas porque por ahí va hemos visto como las ayudas eh, de la Unión Europea van a estar condicionadas a la apuesta por todo eso y por los objetivos de, de, de, de la ONU de la ciudad sostenible en fin todo eso que estamos viendo aquí y claro todo eso choca con el sistema de mentalidad actual no de que coche en fin, de encina combustión interna eh, que en fin contaminantes eh, y, y desplazamientos cortos en vehículos y cosas de esta no entonces claro, yo creo que la apuesta en el departamento de, de, de en fin de movilidad urbana es una apuesta en la dirección adecuada eh, que fallan a veces los mecanismos para que porque al final los políticos están están legitim, legitimados para adoptar las decisiones que consideren oportunas pero eh, creo que los ciudadanos se merecen tener las máximas informaciones y poder opinar eh, simplemente eso no vamos a convertir en un ...el sistema asambleario aquí... ...que ahora se hacía todo por reuniones de vecinos y demás... ...porque si no... ...el sistema actual democrático... ...pues no tendría sentido... ...pero sí importa, es importante... ...machacar mucho con la labor informativa... ...que creo, ya lo he dicho en alguna ocasión... ...que creo que que fallan estos casos... ...entonces aspectos que puedan resultar positivos... ...como el... ...en fin... El, el, el, ...el dejar la ciudad... ...el, el, el quitarle de esa ...tráfico innecesario... ...y desplazamientos de innecesarios... Y, y suavizar todo ese, ese tipo de tráfico, pacificar, como se dice el tráfico, es bien están bien. Entonces, eh, lo único lo que hay que hacer es explicar eh, por barrios, por asociaciones de vecinos, por colectivos determinados lo que se quiere hacer y el objetivo que se persigue. Y entonces a partir de ahí habrá gente que se irá en contra y otros a favor, pero yo creo que al final se verá una argumentación. Entonces, eh, muchas veces siendo buenas las medidas, como creo que son las ...están bien que se vayan ampliando los carriles bicis y demás... Eh, ...pues bueno, hay que explicarlo mejor... ...porque al final provocan un rechazo... ...porque estamos acostumbrados aquí a ir en coche a todos los sitios... Eh, ...pero bueno, claro. eso no es el futuro... ...el futuro no será a lo mejor las bicis... ...pero será un transporte colectivo... ...y, y un caminar más... Eh, que, ...que esté acompasado con el uso del vehículo a poder ser eh, no contaminante cuanto antes, me se vayan mm. ampliando mejor la flota de esos tipo de vehículo. Pero, Pero es... insisto, hay que hay que convencer más. Claro, es, ahí está ahí está creo yo que el problema, Pedro, no sé si estarás eh opinarás lo mismo que que Gaspar. El equipo de gobierno no puede convencer más porque realmente no sabe lo que no tiene ese plan estratégico ni tiene esas ideas tan claras como dice el alcalde que tiene que él dice que sí que su modelo de ciudad es un modelo de ciudad sostenible sí, sí, moderno claro. eh, sí. avanzado etcétera sí. etcétera todos los calificativos que le puedan caer si sí, no no no lo, no lo dudamos que, que lo tenga y lo tenga en su cabeza pero <risa> lo que hay que tener también una estrategia de comunicación como bien apuntaba Gaspar, o sea que ...que posiblemente hablando con la gente... ...van a, a, a recibir yo creo que más apoyos... ...que, que, que, que con el, el cierre, ¿no?... Es decir, los curantismos, ¿no?... ...es muy muy fuerte, sino... la ...con la no comunicación de, de los proyectos... ...que tienen en su cabeza... ...pero que, que lo, lo, lo que lo tienen que hacer es... ...explicarlos y explicarlos bien... ...y escuchar a los ciudadanos porque... ...unos dirán que sí, otros dirán que no... ...pero yo creo que al final el balance siempre será positivo... ...claro, nosotros... ...que te pues nosotros dedicamos a esto, a, a contar las cosas... ...y creemos que, que, que, que la información es um, es un sano deporte que hay que practicar desde la política... ...lo que ocurre es que el, el político um, cambia mucho, cuando de, de estar eh, fuera a estar dentro... Eh, ...siempre hay un enroque eh, complicado... ...yo no sé si es que también ...sí pero va... que, quizás si tuviesen una hoja de ruta... Eh, ...y con los pasos ya definidos... ...no estaría ocurriendo lo que ha ocurrido... ...después de peatonalizar la zona centro... ...que tenemos un tráfico totalmente eh, descompensado... ...tenemos un carrera eh, Ángel... Eh, ...soportando un, un eleva, una elevada presión eh, de coches... Sí. ...y las medidas que anunciaron... ...siguen todavía en el aire... Es como también el mercado central, no parece parece que se vaya a salto de mata, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, esa es la impresión que, que se percibe por parte de nosotros, un poco menos, porque nosotros sí que seguimos más puntualmente los pasos que se, que se van dando, pero pero es cierto que el ciudadano medio no entiende. Yo he algunos comentarios gente que pasa por lo, en el entorno del mercado central y dicen, va, esto es... Hay un claro, agujero ¿eh? ahí, <risa> siguen los nah, nah, agujeros. Y, y, y no sé si saldremos del agujero eh, tarde o temprano. Y sí me vas a perdonar que introduzca otro dato, que me, me otro tema que me, me viene preocupando bastante, que es el tema de, del restaurante del Parque ¿Y, Municipal. Y esa es otra. Uh -huh. eh, que eso sí que eh, tenemos ahí... Otra asignatura pendiente que se va a sumar a los clásicos temas de que hemos, que hemos ido hablando durante ya varios años, ¿no? Vamos a ver. Entonces sí que es cierto que, que el ciudadano, pues a veces no percibe, no entiende, no comprende y tiene toda la razón, porque la burocracia es aplastante muchas veces, tanto la administrativa como la judicial. Es... Eh, de loco ¿Y, y, y por qué pensáis vosotros que no tienen eh, plan estratégico este equipo de gobierno que ya lleva cuatro años en el, en el poder ¿Qué, ¿Qué pensáis que algo tan sencillo como realizar un, un, un plan estratégico porque cada vez que se sientan para realizar ese gobierno de, de coalición o el pacto de gobierno supongo que, que allí eh, eh, pues enumerarán todas las a, eh, acciones a llevar a cabo gaspar Bueno, yo, como he dicho antes, no voy a decir que no tienen un plan estratégico. Si lo tienen, pues la verdad es que no lo conocemos muy bien. El alcalde, como he dicho, en, cuando tiene ocasión, desgrana toda una serie de objetivos y tal eh, para, para, para sobre los que está trabajando el equipo de gobierno. No sé si hacer una lista de objetivos eh, que apuntan en todas direcciones es un plan estratégico aquí hemos tenido dos planes estratégicos ya y se intentó hacer un tercero que se quedó ahí os medias y bueno y los planes estratégicos era aquellos pues definían una serie de actuaciones que implicaban no solo a, la, a, la, a las instituciones públicas sino también a las empresas privadas que, que participaron también en esa, en esa elaboración entonces eh, lo que pues digo que yo creo que lo que falta aquí es más que eh, colaboración público-privada en el desarrollo de los objetivos de este de, del municipio es decir el, el, los, los políticos todos vemos como son una visión a corto plazo es decir, ellos les preocupan los cuatro años estamos viendo eh, a nivel nacional como el interés general se ha saltado por los aires por una eh, una estrategia simplemente a, a ver a las próximas elecciones como llegamos y si llegamos con buen apoyo o no ...independientemente de que aportemos al, al, al bien común... Eh, ...de una manera más grande o más pequeña aquí... ...está pasando igual en el sentido de que vemos que la oposición... ...pues eh, está tampoco, no tiene un papel relevante... Eh, ...haciendo aportaciones, hubo épocas en las que se reunía la... ...se reunía la oposición del PP también, como en estos momentos... Eh, y, y aportaba unos presupuestos alternativos con unas partidas distintas, lo le explicaba perfectamente, decía por qué se acaba esto de aquí o de allá. Eso no lo estamos viendo los últimos años en la oposición. El mantra de bajar impuestos, bajar impuestos y demás, se ha convertido en, en un sonsonete ahí que se repite cada año y no hay propuestas eh, tal imaginativas. Entonces, todo eso, imaginativas y sobre todo, ...propuestas que se vean alternativas de gobierno... ...que es lo que el PP pretende ser ¿no? en estos casos... ...entonces estamos metidos en, en eso... ...entonces al final resulta que todo son objetivos a corto plazo... ...entonces no no sé ...los carriles bici se pueden eh, incluir dentro de esa estrategia... ...como decimos, para conseguir que el CHE sea capital verde europea... ...o que mejore todo lo relativo a la movilidad... ...al medio ambiente y demás... Pero, claro eso tiene que estar encardinado en un plan de ciudad en un plan de municipio uh -huh. saber si lo del campus tecnológico que se está haciendo es algo puntual o no o elche va a tener una va a ser una apuesta para la tecnología punta la, las nuevas tecnologías y demás eh, junto con el parque científico de la universidad y tal entonces ver eso si conlleva que esas empresas que se instalen van a tener apoyo de industrias manufactureras, como el potencial que tiene Elche, apoyándolos en, por ejemplo, si tienen que construir robots, pues parte de los robots se pueden fabricar aquí, otra parte se hará en China o se donde quiera. decir, todo ese tema de planificaciones eh, no se está en un documento, se están eh, en líneas generales de actuación del universo frentes que al final pues, pueden desembocar en algo parecido a un plan, ¿no? Pero yo creo que la pregunta de qué queremos ser de mayores eh, sigue en el aire, ¿no? Por desgracia. Pedro, eh, también hay, hay otros asuntos pendientes, eh, que es, es eh, la deuda histórica, acaba 2020 y aún no hay ningún calendario de pago, ni nada de lo que anunció el alcalde... ...o ese Museo Íbero que se quiere o se está trabajando para poder traer la Dama de Elche... ...también hay muchas más asignaturas pendientes, acaba 2020... ...os he preguntado por lo positivo, pero ahora también... ...creo que habéis añadido muchas más cosas negativas que positivas... ...y eso que no hemos hablado de, de la pandemia, en ese balance... No, está claro que pretendemos eh, vamos a ver es que la, lo normal es que las cosas funcionen que las cosas se hagan que, que los mm, presupuestos se cumplan etcétera eh, por eso eh, a veces lo que sobresale es lo que eh, se sale de la, de la normalidad no lo, lo, lo que tenemos ahí pendiente de ...durante tantos años y que vemos que no, que no se soluciona... ...por eso hemos hablado casi más de temas... Eh, ...polémicos y negativos, como has dicho tú... ...que, que de lo positivo, evidentemente... ...pues la, la ciudad funciona, tiene que funcionar... ...efectivamente, ahora tiene unos desajustes... ...tenemos que ver el, el plan de tráfico, eso es, es, es urgente... ...porque efectivamente, y, y se veía venir... ...es que esto, lo grave es que se veía venir... ...que la calle del Ángel iba a ser conflictiva ¿no? ...y efectivamente yo lo veo... ...porque cruzo un semáforo que hay andando... ...y antes iba ahí... ...aquello pasaba en un minuto... ...y te das cuenta que ahora no... ...y además con eh, una presión... ...de vehículos muy grande... ...entonces bueno pues... Eh, ...nosotros siempre hemos dicho lo mismo... ...o sea... Eh, ...porque no se sientan... O sea, ...además en el cheque se hizo en su momento... ...con las entidades... ...con los colectivos, con tal... ...y se elabora un nuevo plan estratégico... ...porque el que se hizo en su momento dio... De, ...de alguna manera, resultados positivos... ...aquí se incentivó el tema del turismo... ...y el resultado es que teníamos un hotel y medio... Y, y, ...y el panorama hotelero cambió, o sea... ...atraídos por tal, y empezamos a ver turistas... ...personas mayores en pantalones cortos por la calle... ...con, con un mapita en la mano, viendo por dónde iban... ...y aquello yo creo que, que tuvo un buen funcionamiento... ...yo no sé... ¿No os explicáis por qué se... ...queréis que, que, que quizás no tengan controlado... ...el equipo de gobierno... ...tanto movimiento participativo vecinal... ...como lo tuvieron en una época? Quizás también es que ese movimiento participativo... ...vecinal también se ha desregulado bastante... ...tampoco es a lo mejor el que era en, en aquel momento... ...pero siguen existiendo entidades... Eh, oficiales las, las asociaciones de empresarios las asociaciones de trabajadores los sindicatos las, las asociaciones cívicas que, que están ahí pues eh, pienso en el che piensa ¿no? y, uh -huh. y entidades de ese tipo que, que yo creo que, que podrían aportar bastante a, al futuro desarrollo de la ciudad Pues Gaspar, creo que estás en el Che piensa, eh, la colaboración con el equipo de gobierno es menor que años anteriores. Bueno, el Che piensa lleva poco tiempo, pero ¿crees que, que puede haber una razón de ese tipo de que el equipo de gobierno no tiene tan controlado esos movimientos, esas voces críticas? Bueno, yo creo que todos los gobiernos tienden a, a, pre a pretender que las los colectivos ciudadanos por pues, estén un poco bajo su órbita, ¿no? Y eso aquí en una ciudad donde durante treinta de años hubo gobiernos socialistas e interrumpidamente pues vimos como al final los movimientos ciudadanos pues estaban en cierta forma controlados por personas en la órbita del equipo gobernante. De hecho, por ejemplo, recuerdo que una eh, la presidenta de la federación vecinal pues estuvo en la en la candidatura del Partido Socialista, aunque luego renunció y luego el presidente actual está también en la ejecutivo o la presidenta de la Federación de Asociaciones y Padres de Alumnos, de que fue de, concejal, de alumnos, es decir, todo eso Eso le resta pues participación, le resta eh, que las que la, realmente la voz auténtica de los de los de esos colectivos llegue al ayuntamiento y se quedan en meros en meros en fin, eh, Eh, a, a, a, a menor apoyo a la gestión del gobierno entonces eso es importante que tener un movimiento asociativo saneado y en Elche hay un, un movimiento asociativo muy importante en todos los aspectos entonces eso sí que es importante porque, claro, yo creo que el buen político se distingue porque quiere que le cuando asista a una reunión o asista a un, a una, a un encuentro quiere que le digan lo que está haciendo mal eso lamentablemente ha <ríe> pagado la historia porque aquí los políticos, por lo general, quieren que les digan que todo lo están haciendo bien. no Entonces, eso eso de aprender de lo, de lo que los demás piensan, pues, se comparte o no se comparte la opinión, pues aquí quieren general Me refiero a la política española que eh, ha dejado de existir hace tiempo porque a las personas díscolas, el político, lo primero que está pensando es encargársela y poner otro que sea de su misma cuerda. ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final eh, hay que ser muy dialogante, hay que ser, tener una mente muy abierta que muchas veces nuestros políticos no tienen ¿no? Eh, para escuchar las verdades, o no las verdades, sino otras opiniones contrarias a lo que uno está pensando y luego actuar, porque claro, al final la decisión de gobernar es una decisión que toman determinadas personas que están ahí en el gobierno. ¿no? Entonces, claro, al final resulta que lo que estamos diciendo, el plan de movilidad, total, está bien, y que, eh, ¿hay que hacerlo por fase o hay que hacerlo todo junto? ¿eh? Es decir, si hay que cortar el puente de... ...Santa Teresa, el conocido como Puente de la Virgen... Eh, ...hay que cortarlo al mismo tiempo que se corta la corredora... ...hay que cortar también el puente de como se quiere pues, se pretende... ...el Puente de Canaleja... ...bueno, pues al final las cosas... Eh, ...hay quien prefiere hacerlas poco a poco... ...y hay quien prefiere hacerlas eh, de golpe... ¿no? ...entonces por pues, hacer todo... Eh, ...a lo mejor si se hubiese cortado el, el Puente de Canaleja... ...habría sido esto una revuelta popular... ...porque ese puente parece que sea fundamental... ...nadie piensa que para ir a Altavix... Eh, ...nadie, quiero decir que... ...hay gente que piensa que para ir a Altavix... ...aún tenía que coger la corredora... ...en lugar de coger el puente de la Generalitat... ...o mucho mejor la... ...la circunvalación nueva que se va a... ...aunque cada vez tiene más tráfico... ...la Ronda Sur... ...y llegar en un Santiamena... ...dan más vuelta ...pero al final es que claro... ...las ciudades tenemos que acostumbrarnos... ...a que hay que dar más vuelta ...para llegar a los sitios... ...porque los centros se están cortando... no ...entonces... Eh, son cosas que, que, que eso hay que tenerlo en cuenta y si tienen unos movimientos asociativos importantes y potentes que, que trabajan al unísono, pues son una correa de transmisión fundamental para, para mejorar las propuestas que hacen desde el equipo de gobierno y para transmitir eh, esas medidas a la ciudadanía de forma que sean comprensibles. No tienen por qué compartirse, pero que sean comprensibles es decir, pues bien, tiene su lógica no lo comparto porque a mí me gusta coger el coche para ir a, a, a 20 metros, pero no pero bueno, veo que tiene su. Entonces eso claro. es falta quizás por, por la que se ha, eh, se, ha asistido, se ha quitado al equipo a los temas a las asociaciones, es el carácter crítico que deberían de tener. Entonces, la pregunta, Pedro, ¿eh, qué clase de movimiento asociativo tenemos en el Elche? eh de, demasiado dependiente del político o del gobierno de turno o es quizá muy crítico y por eso el equipo de gobierno no cuenta con el con ese movimiento. ¿En qué situación crees tú que está eh muy crítico, muy crítico no lo veo. No sé si en fin, pero no no yo creo que en estos momentos el eso lo que decía antes, yo lo veo en un tono menor que hace ...que hace unos años, que hace 20 años... ...o sea, yo creo que sí que ha habido un retroceso... ...no sé si es que la gente pues se, se ha acomodado... ...la gente, bueno, no ha habido sabia nueva... ...porque también las personas... ...a veces hay que removerlas para que... ...para que lo mismo siga vigente... ...o sea, lo malo es lo de... Eh, ...aquí los arte en un puesto, una responsabilidad... ...porque con el tiempo, bueno, pues... ...las cosas, eh, como lo que hablábamos antes de la pandemia... ...con el, con el tiempo parece que, bueno... ...nos vamos acostumbrando a los datos, no vamos a dar, Y entonces yo lo veo en este momento más bien flojo en el sentido de, re, de reivindicar y tal. No sé si por eso quizás hay, hay no hay un plan estratégico de comunicación, porque haya una presión que lo que, que lo pide. Entonces, pues eh, yo creo una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, de, de, de alguna manera. En el debate sobre el estado del municipio sí que vemos voces muy críticas, pero vienen de las pedanías, de las asociaciones de las pedanías. Sí, la, las pedanías son siempre han sido un poco los los parientes pobres de, de Elche, o por lo menos se han considerado así, a pesar de que, bueno, se podría hacer un estudio comparativo de otras ciudades que tienen este número de pedanías que tiene Elche, algunas con núcleos de población bastante mayores, me estoy acordando de Murcia mismo, está que a, a un paso, y, y los servicios que reciben, pues, a veces dejan bastante más que desear que los que reciben las pedanías de ...de la ciudad de Elche, ¿no?... ...porque yo veo que, hombre... ...que algo se va avanzando... ...Torrellano, Marina, Laltet... ...van recibiendo... ...que es complicado... que en cuenta que siempre... Es ...aumentar el gasto corriente... ...ya no es la inversión de hacer un centro social... ...un centro ciudadano en una... ...en una partida, sino es que además luego eso hay que abrirlo todos los días... ...y alguien se tiene que encargar y luego tiene que haber actividad... ...y eso siempre conlleva un gasto, ¿no?... ...y, y lo que ocurre, que, que que todos son peticiones menos las del concejal de Hacienda... ...que es el que le toca siempre, ver, y, y es complicado... ...las pedanías sí son más reivindicativas y yo creo que tienen que seguir siendo... Tampoco hemos hablado del Centro de Congresos, el famoso Centro de Congresos que también ha ocupado Anda. muchísimo espacio en nuestras tertulias a lo largo de este año por eso de la ubicación y precisamente CEDELCO ha sido una de las asociaciones o agrupación empresarial muy crítica con el equipo de gobierno al encargar ese estudio a la Universidad Miguel Hernández, que el alcalde no reconoce porque dice que la decisión de ubicar el Centro de Congresos no debe ser técnica, sino debe ser... ...política, y así él lo prometió en, en su programa electoral de ubicarlo en carlos Pero visto toda la polémica que se ha desatado en 2020, pues hemos comprobado que en los presupuestos de la Diputación... ...que no sé si se aprueban ya o están aprobados, no, no lo recuerdo ahora, eh, solo, solo figura una partida de 50.000 euros. No sé si se va a modificar esa partida... ¿Qué opináis vosotros que el año termine con los 50.000 euros del centro de congresos? ¿Esto confirma vuestra teoría de que el centro de congresos fue un dardo envenenado, eh, Gaspar? Sí, por supuesto. tal vez El centro de congresos surge de un de una propuesta electoral del candidato Pablo Ruz, del PP, y que es apoyada desde, desde la diputación por el presidente también del PP, Entonces se lanza esa, ese órdago político, luego gana el partido socialista bueno gana, eh, consigue la alcaldía el partido socialista y tiene y, y tiene, eh, vamos, eh, gana y, y tiene esa, esa opción también que, que planteaba en su, en, su, en su programa electoral como partido vencedor pues se supone que tiene que llevar adelante la propuesta. Y, ...y para ello pues coge eh, y, y presenta su alternativa... ...que es la alternativa distinta a la que presentó el PP... ...entonces ahí el tema está en que la Diputación... ...pues supongo que le costará desembolsar ese dinero... ...porque entre otras cosas todos sabemos la tendencia... ...que tiene el, el organismo aparentemente provincial... ...por engrosar todo lo que sea la capital de la de la provincia... Eh, ...con distintos organismos, entonces... Eh, se vio atrapada y un poco entre cumplir el compromiso eh, o, o, en fin, o dar larga, ¿no? Entonces dar larga era pedir un hipotético eh, imposible e improbable consenso que no va a llegar nunca y, y hacerlo deprisa y corriendo para atrapar al ayuntamiento en esa situación. El alcalde pues respondió rápidamente porque veía que la propuesta si no se podía evaporar ofreciendo un solar, el solar de Highton, que estaba ya disponible para empezar, no había no, no hacía falta recalificar nada, ni nada de eso. Eh, y al mismo tiempo pues cumplían con el objetivo político de, de ganar electoralmente eh, Carruz, que se le había resistido a algunas partes eh, últimamente, como se demostró. El eh, PP se opuso a eso y perdió votos sensiblemente en toda la zona, que todo el distrito y las mesas electorales que estaban alrededor del... De, de, esa, de ese solar, no así son las cosas en política. Entonces, al final, eso la Diputación por pues, ha puesto un presupuesto hipotético para empezar un estudio de no sé qué, no sé cuánto, y ya veremos cuándo empieza a llegar el dinero. De todas formas, eh, la voluntad se puede demostrar en los presupuestos que efectivamente están ya aprobándose o se han aprobado eh, con la extensión incluso del, del PSOE para favorecer inversiones, eh, pero que en cualquier momento se puede solicitar un préstamo ...para empezar las obras... ...no creo que sea este año... ...porque hay que hacer muchos pasos... ...y, y demás... ...pero parece que la decisión política... ...independientemente de los estudios... ...está tomada. Mm. Eh, eh, Pedro... Pero ...y con que... eso terminamos... Sí. ...damos la bienvenida aquí... ...a los telespectadores... ...porque son ya las 10 de la mañana... ...a quienes nos están siguiendo a través de la señal de Teleelche... ...este es el programa La Glorieta que comenzó a las 9 aquí en el 101.4... ...y que comenzó con esta tertulia que es la última del año... ...con los periodistas Gas Farmacia, quien acabamos de escuchar... ...dando su versión sobre el centro de congresos... ...y ahora el futuro centro de congresos y ahora va a terminar eh, Pedro Soriano... Dando también su opinión no, pues sobre no. esos 50.000 euros que aparecen en los pues presupuestos no. de la Diputación para el futuro centro de congresos. No llega ni a la categoría de chocolate del loro los 50.000 euros dentro de un presupuesto como el de la Diputación Provincial de Alicante. Eh, no, no me lo creo o sea yo sigo sin creérmelo. no hay proyecto no hay nada es fue un calentón de bocas en una campaña electoral ha quedado eso pero yo creo que nos podíamos dedicar ya a pensar en otra cosa más importante como la recuperación del restaurante del parque solucionar y digo ...esos proyectos porque son la cara de la ciudad muchas veces... ...el mercado, el riesgo del progreso... Es, ...se ve mucho, se ve, lo vemos los de dentro... ...y lo ven los de fuera también... ...entonces por eso creo que nos debíamos dedicar... ...a cosas más importantes... ...y de esto ya yo me iría olvidando... ...porque no veo ni voluntad política... ...ni veo ningún tipo de acuerdo... ...que lo vaya a llevar adelante. Pues hemos terminado eh, 2020 está con esta tertulia... ...haciendo ese balance del año... ...y quiero eh, aprovechar vuestra participación... ...Gaspar, Pedro para que hagáis esa lista de deseos para 2021, la lista de deseos que vamos a entregar a los reyes, que están, por cierto, aquí en Elche pero que ha provocado enfado, porque en el recinto, como ahora es con cita previa, parece que los padres, en el momento en que se puso en funcionamiento la aplicación a las 4 de la tarde del pasado lunes, ya estaba todo agotado. Joder. O sea, que casi una misión imposible encontrar cita previa para visitar a los Reyes Magos. Así que espero que amplíen los horarios del recinto, como hicieron con Papá Noel, para dar mayor cabida a las familias. Pero... Al margen de que podamos o no ver a los Reyes Magos, la carta la vais a entregar en el buzón real, que también está en la corredora, con Puente Ortiz, la tenemos cerquita. ¿Qué, qué deseos tenéis, eh, Gaspar, para los Reyes, para esta ciudad? Bueno, pues el deseo es que dejemos ya atrás esta pesadilla del virus y que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, empiece, bueno, empiece que trabaje, se centre en la actividad que le corresponde Y empecemos a ver esa transformación de la ciudad para bien que nos han vendido, que hasta ahora, pues bueno, se ha esbojado, pero lo importante es ver, como estamos comentando, hacia qué modelo vamos y, y los pasos que se van a dar ahora, con el dinero también que va a llegar extra de las inversiones eh, del, del Estado y de la Unión Europea, pues pueden acelerar mucho esa transformación. Entonces, pues esperemos que el 21 sea el año de, del salto definitivo definitivo, por lo menos de, de que se empiecen a trabajar claramente en esa dirección y veamos qué tipo hacia qué tipo de ciudad vamos en el futuro. Pedro. Pues yo me adhiero a lo que ha dicho Gaspar, que se acabe la pesadilla esta lo cuanto antes mejor y que recuperemos aquella normalidad que tuvimos en su día que nos parece ya casi un sueño, un espejismo uh -huh. y la movilidad, yo lo que más he hecho de menos es la movilidad. ...tanto para recibir como para salir... ...eso sí que se lo pido a los reyes magos, ...que cuanto antes sea posible que... ...que lo hagan, que nos, que nos cumplan ese deseo. Pues la carta está hecha, ojalá... ...ojalá nos lo traiga Gaspar... Eh, ...Pedro, gracias de nuevo... ...y feliz año. Gracias igualmente. Feliz año a todos. Igualmente, sí. 101.4 Tele-Elx Radio Marca...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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y antes de la siguiente entrevista programada antes de hablar del trasvasteja segura, vamos con más música, la que estamos poniendo desde el principio de el programa La Glorieta, que tiene que ver con aquellos artistas que han sido han sido galardonados por parte del gobierno central con la medalla de oro al mérito en las bellas artes 2020. ...es una medalla de oro que distingue... ...a todas aquellas personas y entidades... ...que han destacan en el campo de la creación artística... ...y cultural o aquellas... ...que hayan prestado servicios destacados en el fomento... ...o en la difusión del arte y la cultura... ...o la conservación del patrimonio artístico... ...son más de una treintena de personalidades... ...que han recibido esa medalla de oro al mérito... ...en las bellas artes... ...como Pau Donés a título póstumo... ...como Rosario Flores... ...por su creación artística... ...o como la gran soprano... ...María Bayo, a quien escuchamos. <música> I was born with Nora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 Estufa pellet 695 euros. Calefactor horizontal 16,50 €. Estufa eléctrica halogenat 19,95 Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En El Jefe Ferrokey La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería lal llave.com recordem que els pròxims dies 24 i 31 de desembre a la nit, nit de Nadal i nit de Cap d'any, no hi haurà servei de recollida de fem. No s'han de baixar les borses de residus a aquests dies. És moment de gaudir el Nadal junts, però respectant sempre les mesures d'higiene i seguretat per evitar contagis. Amb la teua ajuda mantenim Elx neta. Elx, més net amb tu. És un missatge de l'Ajuntament d'Elx i Urbacer.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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana... ...y antes de hablar del agua del trasvase Tajo Segura... ...vamos a contarles una historia... ...la primera que tenemos prevista para esta este día tan especial... ...el penúltimo del año. Les contamos que un simple DNI... ...ha sido el mejor regalo de Navidad... ...que ha recibido un joven que tenemos aquí... ...en los estudios de Tele-Elche Radiomarca... ...él es Jordan, que lleva viviendo en Elche... ...desde que lo trajo su padre de origen español de Venezuela... ...cuando tenía dos años de edad... ...y decidió no inscribirlo en el registro civil... ...después de todo este tiempo... ...y con un expediente abierto de expulsión del país... ...este joven ha conseguido recuperar su identidad... ...y lo ha logrado gracias a una abogada ilicitana... ...ella es Virginia Pons... ...tanto a Jordan como a Virginia... ...le damos la bienvenida... ...buenos días Virginia... A ver, buenos días. ¿Se te oye, Virginia? Sí, buenos ah, días. Ah, se te oye. Pégate al micrófono, Jordan. Buenas. Buenas. Virginia, eh, ¿cuál es la historia de Jordan? Primero, ¿qué edad tiene Jordan? Jordan tiene 26 años y Ajá. cuando tenía dos añitos, como has comentado, su padre lo trajo aquí y él al nacer en Venezuela... Lo que tendrían que haber hecho su padres es español y su madre venezolana. Lo que tendrían que haber hecho en su momento es haberlo inscrito en el consulado de España, en Venezuela, cosa que no se hizo. Lo trajo aquí con un certificado de nacimiento venezolano, eh, sin el consentimiento de la madre, con lo cual entendemos que no lo inscribió porque hubiese necesitado una autorización de su madre. Entonces ha estado toda su vida... Eh, ...sin documentos sin registro, ni nada, iba al colegio porque es obligatorio estar escolarizado... ...pero no tenía ningún documento, no podía sacar una cuenta bancaria, trabajar, eh, claro. viajar en avión, ir al médico... no lo podemos imaginar que todos los problemas surgieron a cuando ya cumplió la mayoría de edad... Claro. ...pero de eso vamos a hablar con Jorda después, porque sí que me interesa saber, Virginia... Eh, ¿dónde, dónde en qué momento de, de tu trabajo eres abogada, ¿no? Sí. ¿En qué momento de tu trabajo apareció este caso? ¿Y cómo? ¿Cómo bueno, llegó a tus manos? Pues fue por mi madre, que es tramitadora de extranjería. Ah. Nosotros tenemos un negocio familiar, asesoría GAE, que se llama, junto con mi padre mi hermano. Y cuando Jordán tenía 18 años, eh, mi madre lleva muchos años dedicándose a extranjería y una clienta suya y eh, fue a hablar con ella porque a Jordán lo acababan de detener y se lo llevaron a un centro de internamiento de extranjeros. Como no tenía documento nacional de identidad y no podía demostrar que era español, lo único que llevaba consigo era una partida de nacimiento de Venezuela. Entonces le iniciaron un expediente de expulsión y lo llevaron a un centro de internamiento. Y ahí fue cuando esta señora, Katia, fue a hablar con mi madre para ver si le podíamos ayudar de alguna manera. Entonces ahí fue cuando mi madre inició todo, que yo en esos momentos todavía no, no estaba ni siquiera ni ejerciendo estaba estudiando aún, fue mi madre la que inició todo y ya pues durante los últimos años fuimos las dos las que hemos estado mano a mano porque ha sido una auténtica odisea burocrática Tu madre que también te acompaña madre, hoy en la entrevista aquí. está en los estudios pero no le hemos puesto un micrófono, bueno intentaremos poner si quiere hablar, pero Virginia es importante porque dices que ni siquiera habías acabado la carrera es que ¿cuánto tiempo lleváis detrás de, pues de este asunto de conseguir ocho, el DNI? Pues llevamos ocho años, fue mi madre la que inició todo porque, claro, era un caso tan raro que ella ni siquiera, bueno, hasta aquí lo puede, ni siquiera sabía, uh -huh. cómo, ni siquiera sabía ¿no? cómo poder eh, gestionar esto porque había lo que había que hacer era eh, inscribirlo, un nacimiento fuera de plazo. Y eso es inusual. Eso es bastante inusual cuando es una persona tan mayor y hay que tirar del hilo porque era como buscar una aguja en un pajar, porque a todo esto el padre bueno, pues eh, estaba Vale, esa es la situación. De esa es la situación personal, claro, todos uh -huh. los todos tus problemas Jordan vin, vinieron por tu padre. Cuéntanos Jordan, dos añitos. Dos añicos. ¿Qué te contaron a ti? Porque a tú mí... vivías ajeno a a que ...a todo lo que te sucedió... ...exacto, de chiquito... ...pues como quien dice... ...quien se preocupa por documentación... ...si, si vas a la escuela y vas relajado... ...a mí de pequeño lo que me contaron... ...es que mi madre estaba muerta... ...eh... ...la verdad fue un golpe duro... enterarme más o menos a la altura de los 13, 14 años... ...a través de un documento que encontré de que... ...no, estaba viva y que tenía un hermano de sangre... ...que desconocía que tuviera... ...y... ...justo por esa edad, a los 13 años fue cuando... ...porque mi padre ha estado toda la vida... ...para adentro de cárcel, para afuera... ...para dentro para afuera, no... ...lamentablemente no ha sabido llevar la familia... ...y claro, en esa altura, a los 13 años, salió de la cárcel... ...digamos que lo logré conocer más profundamente... ...al vivir ya con él, y... ...hay que decir que... ...la droga hace muchos años al hombre... ...muchísimo... ...entonces en este caso, los 15 años, decidí lárgarme de casa... ...porque no pude aguantar más... ...no voy a contar penurias porque... Como quien dice, para mí ya ha terminado todo, esas penurias, ¿me entiendes? Pero todo lo que se puede imaginar uno, pues lo puede imaginar bien imaginado, porque es horrible. Con 15 años la cambio de, de casa, a los 15 años y medio, pues ya te digo yo que eso ya fue la odisea. Fue una odisea, odisea. Con, 15, con 15 años. Con 15 años y medio, sí, de... De calle, a casa de amigos, por temporalmente, ¿me entiendes? Porque claramente no, no pueden tenerte todo el tiempo. Y, ¿Y ahí y eras consciente que no tenías DNI, ahí que no te escribieron. Que no tenía DNI, que no podía, el médico, si sufría algo, tenía un accidente, que no podría trabajar, que no podría cotizar, que no podría alquilar una habitación. Literalmente en tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie, es decir, un fantasma. Lo único que yo sabía de mí es que si me paraba la policía, comisaría por documentación y si era viernes me iba a comer hasta el lunes. Lo único. Lo único que tenía claro que me podía ocurrir. Porque lo, todo otro demás estaba en el limbo. mi trabajo legal ni, ni nada de lo que pueda obtener una persona normal. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo conociste a, a Virginia a su madre? A Paki. Eh, a, a Paki, es Paki, ¿no? Uh -huh. eh, es funcionaria, entonces... Sí, Paki, un momento, mí, pero tiene que poner... Eh, ¿Le podéis acercar el sí, micrófono? en claro. El cuyo... Claro, este. ¿Este? Sí. Bien. Paki, eh, Hola. ¿tú eres funcionaria de la comisaría? No, no, no, ¿no? no yo trabajo en el despacho. Ah, es vale. Yo tramito, claro. yo tramito gestiones de extranjería. Y, y, y nada, a través de, de una de una madre de, de un amigo de él, que era clienta mía de, él, de temas de extranjería, me contó su caso. Y entonces, pues nada, nos pusimos en marcha para ver el tema de poderle hacerle una inscripción. ¿Qué edad tenía eh, él Jordan? Él ya había cumplido los 18, entonces 18. él ya podía gestionar por su cuenta, porque ya era mayor de edad. Uh -huh. Y nada, ya todo esto, pues... ...hubo que recoger documentación de su país... ...su madre en un... ...bueno, eso no lo ha contado... pero ...es que esto es una historia muy larga... Eh, ...teníamos que localizar su partida de nacimiento... ...la teníamos, pero hacía falta legalizarla... ...en el consulado... ...entonces teníamos la gran... ...la gran pregunta... ...¿a quién se lo llevamos en Venezuela... ...para que te lo legalicen... ...que sea válido, en España... ...entonces a través de asociaciones de... ...de venezolanos y tal, nos decían que... ...que ahí no había ninguna garantía... ...tú podías mandar dinero... ...que de hecho podíamos... ...podíamos asumir el despacho el gasto ¿no?... ...porque esto uh -huh. ha sido todo altruistamente... Uh -huh. ...que esto hay que decirlo... ...8 uh -huh. años... ...ha sido todo una odisea... Uh -huh. ...entonces había que localizar a alguien... ...que te pudiera Paqui, localizar... ...¿lo habéis hecho gratis?... ...porque gratis. habéis visto la injusticia que había detrás no, de, ver, este, de este cosas, joven... ...hay cosas que dices... ...¿cómo no puedes ayudar a esta persona?... ...nosotros sabíamos las claves... ...el dinero en este caso ya es casi lo de menos... ...porque tú le has dado una identidad a una persona... ...y eso es lo más gratificante que puedes haber... ...para nosotros ha sido un honor poderlo ayudar... ...además sabíais que tenía derecho porque su padre es español... ...claro, claro, todo ha sido un tema burocrático y... ...y claro, luego llegó el momento que... ...para él pedir poderse inscribir le ...piden la partida de nacimiento de su madre... ...él sabía el nombre de su madre... Porque, porque lo tenía en la partida, no, él ah, tenía una partida, partida venezolana, hmm. que la traía su padre en su sí. momento, pero eso no tiene validez porque no estaba legalizada por el consulado de España en Venezuela para que sea efectiva aquí. Entonces hay que pedir documentación de su madre, de él y de su padre. Y todo esto no. tienes que estar legalizando a quien mandabas tú con dinero para que te lo... ...legalizaran porque se quedaban el dinero... ...no te hacían las gestiones y tal... ...y así estuvimos... No. ...pues prácticamente un par de años... <risa> ...intentando ver... ...incluso había una persona... Que, ...que dijo que él tenía un conocido... ...que era um, periodista... ...que en Venezuela, que con garantía... ...que podía me enviar y hacerle el encargo... ...y él encargarse de todo... ...con la finalidad de que nos llegara todo bien... ...y en ese intervalo de tiempo... ...fue cuando ya vino la historia... ...que a él lo localizaron sus familiares... ...desde Venezuela... ...a través de... ...una hermana que tenía que conocía... ...de las conocía. redes sociales... ...¿y por ...a través de las redes sociales?... ...de Facebook... ...eh... Sí. ...¿cómo fue?... Eh, mi... ...¿contaste en Facebook tu, tu no, caso?... ...no, yo como era contante... ...a los 13 años encontré... Sí. ...cierta documentación que me indicó... ...que mi madre estaba viva... ...¿vale?... ...y que tenía un hermano que desconocía... ...hablando con mi abuela... ...que en paz descanse pues... ...digamos que me contó la verdad que ella sabía... ...entonces yo me puse este seda... para buscar a mi madre por todas redes sociales... ...cosa que no encontré nunca... ...literalmente nunca... ...pero tuve la fortuna que sobre los 18 años... ...que fue cuando yo conocí a Paqui... ...casualmente... ...una hija que tuvo mi madre allí en Venezuela... ...siempre había escuchado de mí... ...el hermano mayor, el hermano mayor... ...pues se puso a buscarme por redes sociales... también te busco. ...y ella me encontró a mí... ...me encontró en Facebook... Es, es algo raro la historia, en verdad, porque cuando me encontré en Facebook... ...a mí me respondió una chavala, eh, hola, quiero conocerte, quiero hablarte... ...y yo como, no conozco a nadie, mejor más tengo, ¿me entiendes? Pero mi hermana fue tan perseverante que empezó a hablar a mi lista de amigos... ...y a uno de ellos que lo encontró le contó un poco la historia... ...y un día me habla mi amigo, hey Jordan, tal, no te está hablando una, una chavala por Facebook, tal... ...hazle caso, tal, habla con ella, es tu hermana, tu madre está ahí, que no sé quién no sé cuánto... y yo ¿No entiendes? Fue como, ¿qué? entonces la llevo buscando toda la vida en el encuentro. ¿Hermana? De, ¿Desde cuándo? Y nada, era cierto, ¿no? Era cierto sí. y gracias a que ella me encontró y también gracias a Katy, que se si me está escuchando muchísimas gracias, Katy, muchísimas gracias. Encontré a Pac y igualmente a Virginia. Mm. Eh, gracias a esa fortuna de... ...mi hermana encontrarme también, digamos que pudimos agilizar un poquito... Claro, te dio primeros. una dirección, entonces pudisteis validar... Claro, se puso en contacto conmigo y me dijo... ...¿qué necesitas? Necesito ah. esto, esto y esto... ...entonces ella se encargó de mandar todo... ...las partidas de nacimiento de ella... de la madre, del, del hijo... ...y nosotros nos encargamos de las partidas del padre aquí en España... ...que estaban en el Registro Central de Madrid... ...y a raíz de ahí se hizo la inscripción... En el, en el registro central de Madrid. A todo ello, él estaba en Valencia, estuvo dos meses, mm. intentando que lo iban a deportar, mm. porque lo consideraban venezolano, mm. hasta que pudimos demostrar de que era hijo de un español. Eh, ¿En Valencia pasaste cuánto tiempo? pasaste dos, dos meses y una semana, cosas así contadas. ¿Y eso fue avión. en 2020, en 2019? cuando estuviste a punto de ser expulsado de Eso de fue país? sobre 2020-2021, se si no me equivoco. No, 2020. estamos en el 20. <risa> ya, perdón, pero... Oh, ¿2009? <risa> Llevo la cabeza, no, Llevo la, no, la, esa, 18, esa, tenía 18 19. años, 18-19 ah, justo. Ah, o sea, que hace, hace, hace años, sí. ¿no? Cuando y, empezó todo el trámite. ¿Y, fue y, muy quién, y quién pudo paralizar entonces Virginia. la expulsión? Virginia. Eh, Virginia ya, ya estaba ejerciendo ya, en ocho años ha dado para y, mucho. Ella fue la que paralizó la expulsión. Y pudiste recuperar a Jordan. Jordan recuperó una madre a través de <risa> Facebook. Y ¿El DNI cuando wow. te, te lo dan, Jordan? Eh, eh, me dieron este 21, me lo dieron el DNI. El 21 de diciembre de 2020. Este 21, sí. Cuando te lo dieron en comisaría ese día, ¿qué fue para ti? Mágico, mágico, porque yo toda mi vida, digamos, que he sido un chavo muy reprimido, ¿vale? Podías tener la sonrisa muy abierta, pero... ...reventaba siempre a solas o con el más cercana a solas con el que pudiera hablar... ...y que me conoce lo sabe... Y, ...y ha sido siempre muy... ...muy como querer quitarme el dolor pero no poder... ...hasta hace exactamente no hasta el Deney que fue el 21... ...sino hasta hace una semanica antes... ...digamos que se me fue cambiando todo el chip de la cabeza... Eh, ...que fue cuando me dijeron que mi partida de nacimiento... ...ya era española y que el trámite se iba agilizar... ...que no atendía el DNI... ...ahí ya como que Vivimos mi mente me hizo sorpresa. pof ¿Sí? y explotó. ¿Cómo fue la sorpresa? Pues esto? hace más o menos unas tres semanas, un mes... Eh, ...me llamaron del Registro Civil Central de Madrid... ...que es, eh, como hemos comentado antes... quien tiene que inscribir el nacimiento... ...de un nacido fuera de España... Uh -huh. ...que es el caso de él... Uh -huh. ...de un español nacido fuera de España... ...entonces... Eh, me, Allí también nos conocemos, aunque no personalmente, porque ha sido un caso en el que hemos tenido que estar continuamente pues enviando escritos, eh, haciendo pues un caso muy especial. Y cuando me llamó la persona que se encargaba, que tenía mi teléfono y el de mi madre, no me lo podía creer. Yo pensaba que después de la pandemia, todo el parón que ha habido claro. también estos meses, yo decía, madre mía, ya no sé cuándo se va a poder solucionar. Y bueno... Y eh, enseguida me dijo, bueno, ¿quieres que te la envíe a, a tu oficina o al registro civil? Y la envió al registro civil de Elche y entonces él tenía que ir a comparecer para recogerla. Y le dimos una sorpresa. Eh, Virginia, sí. por lo que me estás contando, ¿el caso de Jordan fue el que te ha marcado para estudiar abogacía? Para estudiar pues, esta carrera. Cuando él cuando comenzó, yo justo estaba empezando a ejercer, pero para mí... Esto es una cosa que además, porque no sé si lo hemos comentado, pero es mi madre la persona mm. aquí, entonces me ha inculcado siempre eh, unos valores eh, que ahora cada vez lo, lo valoro más, nunca mejor dicho. Creo que no se me va a olvidar nunca, ni a mí, ni a ella, ni a él. Menos. Y a mucha gente que esté escuchando Fue porque, muy bonito. Eh, Jordan, cuando, ¿cómo es vivir sin DNI? Porque me, ha, me has contado tu historia, que es evidentemente muy dura. Sí pero ¿cómo es vivir sin DNI cuando cumples los 18 años? Porque ¿dónde has trabajado? Eh, eh, ¿Cómo te has podido matricularte? Si es que has tenido estudios superiores no, no, o no, posibilidades... No, no has no tenido puede, oportunidades no de nada. Si no tienes DNI, es un fantasma. Y si no tienes papeles de tu país, aún peor. Totalmente fantasma. Tú caminas por la calle, te pueden ofrecer trabajo, que como digan DNI, te tienes que echar para atrás o te van a echar ellos mismos para atrás. Es... es ...es que es así literal, es un, es un fantasma... ...tú caminas entre la sociedad pero no perteneces a la sociedad... ...no puedes ejercer ni, ni hacer lo mismo que le haces la sociedad... ...ni tampoco tienes las mismas puertas abiertas a todo lo que tienen la sociedad ¿no?... ...por así decirlo... Eh, ...es que no tengo otra manera de pasarlo... ...yo cuando caminaba por la calle yo me veía como fantasma... ...para la única gente que no sería fantasma claramente para los policías... ...cometen su trabajo y es normal, estás indocumentado, no saben quién eres... ...si sí o si sí, pues tienen que hacer su registro, te tienen que detener... ...te tienen que mirar la huella y demás, es su trabajo... ...pero era para lo único que era visible, es decir, esto... ...además de ser un fantasma, un pequeño infierno... ...porque sin querer tener problemas acabas teniéndolo... Qué ...horrible, bien. horrible... ...no lloro ya porque he llorado bien. durante 26 años y... ...como he dicho, lo malo para mí se me ha acabado... ...se me ha acabado totalmente... Eh, Aunque a veces me cuesta aceptarlo, la con, verdad, pero... Con el DNI se te ha acabado, buah, lo malo. Eh, ahora, ahora ¿qué estás haciendo con tu DNI? Con eh, tu identidad, con... Estoy buscando trabajo, tanto aquí como... También estoy buscando fuera, porque conozco una amistad que están trabajando en Francia y, bueno, a la mínima que haya trabajo, tengo que trabajar, ¿me entiendes? Porque pero ya puedes viajar, antes exacto, no podías salir. Exacto, no te vas, ni, ni salir, ni moverte, y nada. Ni nada, si a donde te muevas y si vas a, a orinarla, ¿me entiendes? Claro. Nosotros hemos estado confinados durante unos meses, pero creo que tú durante toda la vida. Algo así. Es que claro, Algo no así. es lo mismo, por ejemplo, una persona extranjera que viene aquí a este país, tiene una identidad, que es la identidad claro. de su país, tiene un documento, un pasaporte de su país, lo suyo es muchísimo más enrevesado porque no tienes nada. Nada de nada. Cuando eres niño, él iba al colegio porque es obligatorio que un niño esté escolarizado. Pero luego para hacer cualquier tipo de trámite, no, no sé si nosotros somos capaces de poder entender cómo puede ser eso, porque como siempre hemos vivido con un documento y no hemos tenido ningún claro. problema, pero claro, no tenerlo es que te limita de una manera, y además Todo. no tenerlo ni ver la posibilidad de tenerlo, que era... Lo El infierno que él tenía. ¿no? Yo sinceramente empecé el coronavirus y dije, ya está. Claro. De aquí me quedo, claro, me quedo en que... el limbo toda la vida. ¿Qué? Pero no es cierto. No. ¿no? 2020 te ha dado sí. esa identidad y además has recuperado una familia, una hermana y una madre. Sí, sí. Que las considerabas perdidas. Supongo wow. que Venezuela también será otro destino. Eh, que sí será. El... A la primera que pueda alargarme con cabeza claramente. Es decir, uh -huh. que pueda permitirme ir y volver. Sí de una, de una. Presentarás a tu madre Normal. que ha sido que, que ella lo ha hecho también posible La por madre, lo que me habéis comentado. Sí. Wow. La madre nos envió un mensaje precioso a mi madre y a mí cuando obtuvo el DNI, un audio eh, dándonos las gracias, que sabía que al final iba a poder encontrarse con él y es que es, es una historia bastante increíble cómo has, cómo ese hombre pudo hacer eh, separar a, a, a ...a esa madre que ella no sabía dónde estaba... ...el padre lo trajo secuestrado a España... ...y esa mujer no sabía dónde estaba su hijo... ...entonces... Es, ...tienen que recuperar mucho tiempo... Uf. ...muchísimo... Uf. ...Jordan... Ah, has, ...has encontrado cosas muy importantes... ...buah, wow, muchísimas, muchísimas... ...más de las que esperaba... ...habré vivido una vida que flipas pero... ...desde aquí agradezco a otras personas que, que... ...que ha sido un gran apoyo en estos años porque... ...si no hubiese sido por ellos, por Paqui, por Virginia... ...y podría nombrar aquí nombre, es que quien me conoce me escucha... ...también va por ti... Eh, ...yo me hubiese tirado aquí el puente... ...me hubiese me hubiese tirado del balcón de la casa de un amigo... ...a la primera que me entraron las voces... ...esto ha sido un infierno que no se lo deseo a nadie... ...quien lo sufra, fuerza porque se puede... ...aunque parezca una locura, se puede... <risa> Se sale del infierno, tú lo has, sale, lo has hecho. Se sale, se sale. Lo has hecho además con, con un tesoro que es recuperar una madre, mm. una hermana y tu identidad. Mm. Qué regalos, Buah. qué historia, con qué final más bonito para poder escucharla en estas navidades. Gracias Jordan. Gracias a ti. Gracias Virginia Gracias. y Paki por haber ayudado a un español. Gracias. Gracias. <risa>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 y diseño restaurante martino talleres hermanos bri restaurante espacio m2 d constru de pot restaurante franja estadio juan agulló citro en carácter box mecánica Reyes, ayuntamiento de elche aec vegar concesionario oficial mercedes Benz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 Pues eh, pasan 4 minutos de las 10 y media de la mañana y vamos a iniciar la ronda de noticias con nuestra compañera Marga García, porque se encuentra ya dispuesta a darnos ese repaso a la actualidad. Marga, muy buenos días. Hoy te veo con el look cambiado. Muy buenos ¿Te días, Te ha dado tiempo de ir a la peluquería, no me no, lo creo. No, no, esto es todo mío, natural de casa. <risa> vale, Nada vale. Habla de peluquería. Porque a nosotros no nos da tiempo, <risa> no, ¿eh? No, no, no. Bueno, Marga, eh, cuéntanos hoy, ¿hay buenas noticias? Bueno, ya sé que los datos del coronavirus son pésimos. Sí, bueno, ayer lo conocimos después de una semana sin eh, sin saber esos datos actualizados de la Consellería de Sanidad. Bueno, pues eh, eh, te digo que entre el día, bueno, entre el 21 y 28, justo una semana, bueno, pues ha habido 371 nuevos casos en Elche, ya la cifra total desde el pasado mes de marzo, asciende a 6566 personas que ya bueno, pues eh han pasado por este terrible virus y actualmente la incidencia aquí en Elche es de 282 por cada 100.000 habitantes. La noticia positiva, por así decirlo, es que el número de fallecidos se mantiene en 47 después de varias semanas. Mm. Con ese, bueno, pues que cada dos por tres teníamos yeah. datos... Pero esto hay que ponerlo un poco eh, congelado ahí, mm. porque esta actualización es del 27, o sea, del mm. de lunes. Claro, es la del lunes, sí, sí, sí. Ahí. Claro, los conocimos ayer, pero ahora está uh -huh. el lunes, claro. Pero durante una semana, que no tuvimos esos o datos. son datos de la semana pasada. Claro es que el, el parte de ayer de la consejera de Sanidad que sí, por cierto sí. hay un brote en Elche con 6 sí. casos de origen laboral. laboral. Uh -huh. eh, es demoledor porque las cifras sí que son cifras récords eh, tanto de fallecidos como de contagios. Sí, sí, tuvimos bueno, pues 3500 positivos en un solo día, cifra récord. Eh, bueno, porque Bueno, eh, no habíamos pasado de 3.000 apenas y, bueno, pues directamente ayer ya fueron 3.500, como tú dices, pues una cifra récord que no, no habíamos tenido hasta ahora. Así que, bueno, a ver si, pues me imagino que, bueno, todos esos datos, uh -huh. bueno, pues estos próximos días, bueno, pues ya Esta. se reflejarán de alguna forma. ...en estos datos aquí en Elche. Claro, el parte de ayer ponía de manifiesto... ...que estamos ante un nuevo repunte... Uh -huh. ...y de la vacunación que sabemos en Elche... ...ha llegado ya, ¿sabemos algún dato... ...o siguen sin aportar información... Todavía ...sobre no. cuándo vacunarán en los todavía geriátricos? Todavía no sabemos de una fecha concreta... ...bueno, así a principios de semana... ...hablaron de, bueno, que antes del 6 de enero... ...querían, eh, bueno, vacunar... ...en las diferentes residencias de Elche... ...pero todavía no tenemos una fecha concreta... ...de cuándo comenzará esa ansiada vacunación... ...aquí en la ciudad. Bien, y en cuanto a las previsiones... ...de este miércoles 30 de diciembre... ...tenemos varias, ¿no? Bueno, pues tenemos... Eh, ...junta de gobierno local... ...habitualmente es los viernes... ...pero bueno, como este viernes es 1 de enero festivo... ...bueno, pues la adelantan... ...a hoy miércoles... ...y bueno, también... ...el alcalde y la Edil de Cultura presentan las obras de Susana Guerrero... ...adquiridas por el Ayuntamiento y bueno, en el MACE... ...en el Museo de Arte Contemporáneo uh -huh. del Raval. Artista local, Susana Guerrero, que uh -huh. también la tuvimos en este mismo estudio... ...de uh -huh. Tele Elchen Radio, marca una artista destacada... ...como las 32 personalidades del mundo de la cultura que han recibido la medalla de oro... De, al mérito de las bellas artes por parte del Ministerio de Cultura. La recibieron sí. ayer y hemos estado poniendo a algunas sí. en lo que se refiere a artistas, a cantantes, sí. a algunas de las de los galardonados como Paudonés a título póstumo sí. o Rosario Flores o acabamos de escuchar la voz de la gran soprano María Bayo son algunos de las artistas. Muchas gracias, Marga, por ese Vol repaso de la un actualidad. Un repaso muy rápido porque sí. bueno, una mañana bastante frenética, pero con bueno, un punta repasito de gobierno, rápido. También. Tenemos punto de gobierno, nos vamos casi ya, uh -huh. pero bueno, a la una volvemos con toda la información en nuestra web, toda la información actualizada al momento, telech.es y por supuesto todas las imágenes en el Telenit. Pues a la una te espero, Marga. Hasta luego, Rosy. Gracias a la una, la esperamos, porque la glorieta terminará hoy a la una del mediodía. Y vamos, seguimos esa ronda de noticias, eh, seguimos con la crónica deportiva. Hoy es el último partido del año que disputa el Elche Club de Fútbol. A ver qué nos cuentan. Hola, buenos días. Hoy se enfrentan el Elche contra el Real Madrid en el último partido de 2020. A las nueve y media de la noche en el Estadio Martínez Valero se echa el telón a este año 2020 que para todos ha sido muy negativo a nivel de salud, con la crisis sanitaria, pero que deportivamente al Elche le ha dejado en Primera División. Sin embargo, esta noche se van a enfrentar David contra Goliat, el mayor presupuesto de Primera División contra el menor. Un equipo, el Real Madrid, actual campeón de Liga contra un recién ascendido. Un Real Madrid que viene en su mejor momento. Busca su sexta victoria consecutiva en Liga Séptima, si incluimos el partido de Champions. Mientras que el Elche llega en su peor momento de crisis de resultados. Lleva ocho partidos sin ganar. Con todo esto, sería imposible pensar en que el Elche pueda dar la sorpresa. Pero el Elche se está preparando, como reconocía ayer su segundo técnico, Jesús Muñoz, para intentar, y para ello están convencidos, de dar la sorpresa y conseguir la victoria. Decía el segundo de a bordo, que hablaría muy mal del equipo y del Elche si no estuviesen convencidos ...de poder esta tarde tumbar o esta noche tumbar a los de Zinedine Zidane. Jorge Almirón tendrá que dirigir al equipo desde su casa, estará en contacto por teléfono porque no ha dado todavía el segundo test negativo es decir, sigue en cuarentena tras dar positivo por COVID-19 por tanto, Jesús Muñoz, el segundo entrenador, será el que lleve la batuta en un Elche Club de Fútbol que intentará ser protagonista como reconocía el segundo entrenador del Elche Club de Fútbol pero consciente de la enorme dificultad que va a suponer el intentar quitarle el balón al Real Madrid. El partido será esta noche a las nueve y media de la noche en un partido en el que reconocerá Recordemos hace ya más de 40 años que el Elche no gana al Real Madrid en primera división. Evidentemente no siempre se han enfrentado muy pocas veces en las últimas décadas. 42 años para ser exactos. A las 9 de la noche arrancamos en la retransmisión de marcador con el partidazo Elche-Real Madrid para poner el punto final a este año 2020. Hasta luego. Hasta luego Paco y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo.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 muy buen día los primeros días de 2021 van a estar marcados por la bajada de las temperaturas de momento para hoy seguirá la situación de poniente aunque el viento irá menos durante la madrugada cielos despejados viento puntualmente moderado de noroeste nos ha dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio aquí en la ciudad en la estación meteorológica tele durante buena parte de la noche la temperatura no bajó de los 8 grados en buena parte del territorio mínimas en torno a los 67 grados Para hoy, predominio cielos despejados, viento moderado puntualmente fuerte del noroeste hasta las horas centrales del día. Por la tarde, en el último tramo, el viento ya irá menos hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer aquí en la ciudad una máxima muy próxima a los 15 grados en buena parte del territorio no vamos a superar los 15 16 grados mañana jueves continuará la estabilidad atmosférica con cielos despejados el viento ya flojo de poniente temperaturas que suben un poco máximas en torno a los 16 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 6 grados en el sur del candel eh, estos valores podrían aproximarse a los 0 grados y es que a ratos tendremos una situación de viento en calma y comenzaremos el 2021 el viernes con paso de abundante nubosidad como mucho se podría escapar alguna gota esperamos precipitaciones de carácter débil en puntos del interior norte de la provincia de alicante el viento moderado de componente noroeste rachas de más de 40 kilómetros por hora y llegará una masa de aire más fría que nos va a dejar temperaturas para el primer día de 2021 marcadas por valores en torno a los 12 grados mínimas, en torno a los 5 grados. El primer fin de semana de 2021 con ambiente soleado y valores térmicos que no van a superar los 12-13 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch radiomarca Marca Son las 10 y 43 minutos de la mañana y ahora sí vamos a hablar de ese trasvase Tajo Segura. 2020 no ha sido el año de la pandemia, también ha sido el año de los recortes para esta infraestructura, que puede tener los días contados, ya que el Gobierno Central ha cambiado las reglas del juego, las reglas de explotación de esta infraestructura para reducir los envíos de agua al Segura, incluso en Navidades, lo ha vuelto a hacer. Acaba de rebajar de 20 hectómetros autorizados por la Comisión de Explotación, formada por técnicos, a 17 hectómetros cúbicos. Hay muchas más amenazas en torno a este trasvase que es fundamental, clave para el crecimiento de este territorio. Para hablar de lo que está ocurriendo, del el futuro del trasvase Tajo Segura, tenemos con nosotros a una de las voces más críticas que se han escuchado en Elche. ...en los últimos años... ...contra las intenciones del gobierno central... ...que es sin duda esa voz crítica... ...la de Ángel Urbina... ...presidente de una de las comunidades de base... ...de Riegos de Levante... ...y miembro de la mesa provincial del agua... ...a él le damos la bienvenida... ...Ángel, buenos días... Buenos días, Rosy y compañía... Sí. Eh, Ángel, vamos a hablar del trasvase... tienen los días contados? Hombre, no quiero darlo... ...por asumir esto... ...porque si no sería bajar los... ...bajar los hombros, ¿no?... ...lo que sí que está claro, y tú lo has dicho... ...no es que... ...el Ministerio eh, haya cambiado... Las, ...las reglas de funcionamiento... ...de explotación, que lo quiere cambiar... ...lo triste es que... Eh, ...los ciudadanos y los agricultores... ...estamos viendo... ...que es el propio gobierno de la nación... ...el que incumple las leyes... ...es decir y si la comisión técnica de Explotación, mes a mes está diciendo en el mes de septiembre 20 hectómetros y el gobierno de la nación dijo cero si en octubre dijo 20 y el gobierno de la nación dijo 13 si en noviembre fueron 13 y ahora ha sido ya 17 porque la vergüenza pues eso es incumplir las leyes por el que tiene que ejercer máximo cumplimiento, porque nosotros hoy día 30, los ciudadanos a correr, pagar los sociales pagar todo, porque sabemos somos conscientes de que hemos cumplido las obligaciones y el gobierno en general en este caso y en muchos, estamos viendo que se ha acostumbrado a no cumplir las leyes y, y, y eso es lo que, lo que... que duele y, es, y lo que hace que, ¿qué pasará cuando llegue el mes de abril que se va a publicar Eh, ...las modificaciones al plan ...qué leyes pueden estar metiendo por su cabeza... ...que ya incumplen las actuales... ...qué leyes pueden aprobar el mes abril. Pues al margen de lo que se apruebe en abril o no... ...qué excusas está poniendo el Gobierno... ...para esos recortes en 2020... ...porque en septiembre vimos que la excusa era... ...la rotura de uno del, de los canales principales del trasvase... ¿Esa rotura se ha arreglado ya? ¿Qué no. excusas no, no, hay? No, sigue, sigue. sigue. Eh, había había unas una, una filtraciones en el embalse, un regulador del trasvase, en donde se, se, se, se, se comienza, y dijeron que iban más o menos tres meses de arreglarlo, van cuatro meses y todavía no ha arreglado. Ni sabemos ni nos dicen cuándo van a arreglarlo con lo cual no se está produciendo trasvases al Levante Español. Eh, esas pequeñas caudales que nos están concediendo se están dejando almacenado en, en el Tajo Alto, en Tremilés y Buendía, para poderlo traer cuando cuando esté dispuesto el envase que se llama envase de la agujera, esté reparado para poder trasvasar agua. Mientras tanto, pues gracias a Dios, que al final del año, en eh, el mes de... De, de, de julio y agosto trajimos bastante agua, eh, tenemos agua embalsada, porque el, el sistema de regadío ya no es como antiguamente, ahora es todo por agua regulada, los embalses, gota a gota, que hemos hecho inversiones para 50 años, pues estamos todavía manteniendo un poco eh, con lo que tenemos almacenado. Uh -huh. Pero es imprescindible ya, primero, que arreglen el embalse de la Abujeda para traer agua, para abastecimiento y para regadío y segundo, pues que vayan cumpliendo las leyes y que nosotros eh, si nos hay agua no hay agua, pero cuando hay agua es que es nuestra, es que se lo dé. Claro, para eh. mismo cifras, el, el 1 de enero, el 1 de enero lo exigible para pasar del nivel 3 al 2 son 602 hectómetros. O sea, con que tenga 602 hectómetros el 1 de enero ...nos tienen que mandar 38... ...si es menos de 602... ...son 20... ...vamos a tener... ...614... ...o, o 16... ...si sigue lloviendo... ...como tenemos allá nuestro almacenado unos 30... ...nos quedaremos en 580... ...85... ...por 15 hectómetros no puede mandar los 38... tenía que mandar 20... ...verás como nos manda de enero poco 17 o 13, lo que quieran, algo sin sustancia, sin ningún argumento técnico, dicen que tenemos agua almacenada, pues claro tenemos agua almacenada, porque somos unos grados ejemplares, ¿eh? faltaría más faltaría más eh, pero ese agua almacenada eh, has dicho que es urgente ya que, que arreglen el envase regulador para traer ese agua claro, que se está almacenando claro. pero ¿qué plazos, ¿de qué plazos estamos viendo porque Mira, los, los recursos no sé, hídricos ¿cuándo se, se agotarán? ¿Cuándo... yo te, uh -huh. te explico ahora mismo en enero en enero hay que bastante todos los árboles digamos Eh, desde ya hasta granado, hasta el olivo, todo, hay que empezar a, con el frío que está haciendo, a empezar a regar en enero, porque en febrero es cuando surge la eh, surge ya la floración de los de los árboles y mantener lo que estamos manteniendo, eh, las, las frutas de invierno, que gracias a que está haciendo frío, pues vienen eh, las cosechas de, de alcachofas y, en fin, y ha venido bien la uva, así en fin, ...hay que mantenerlo, con cual... ...a partir de enero febrero... ...el incremento va a ser fuerte... En la... ...y hay que tener agua almacenada aquí... ...y preparar para traer más... ...es que es así, pero claro... ...esto es... encima están diciendo también... ...que seguramente van a subir... ...el precio del agua, el trasvase... Eh, eh, ...y eh, todo esto son... Mm, uh -huh. ...van dando pasos... ...para que vayamos asumiendo... ...que tenemos que consumir agua... Eh. ...desaladas, que es imposible por la calidad y por el precio... ...y que va, va, vayamos dejando de cultivar ciertas tierras. Eso es, lo que le le claro. Eso es lo que le iba a decir. ¿Hay anuncio del Gobierno del Ministerio... ...de revisar el precio del agua del trasvase de Tajo Segura al alza? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya y... Sabemos si todo ha estado, sí, sí, sí. Hay, eh, vamos, todos tenemos más o menos gente en el Ministerio... ...y sabemos que se está trabajando para, para incrementar... ...pero con el siguiente, van a incrementarlo dos veces... ...porque el dichoso tasazo... ...sigue exactamente igual, la cantidad fija... ...al venir menos agua... ...al dividirlo por la cantidad fija... ...aumenta por el tasazo... ...y si encima sube la, la regla de explotación... ...por el precio... ...pues puede subir un precio... ...muy, muy grande... ...este es todo el objetivo para... ...intentar subirlo para cada vez sea... ...menor la diferencia... ...según mi punto de vista... ¿eh? ...entre el agua desolada y el agua de traspase... ...porque ahora es... ...ni más ni menos que seis veces más cara... ...el agua el agua desolada que el traspase... Y, y, esto ...pero eso más, sí... Es, ...esto es una amenaza... ...una más, evidentemente... ...sí, pero además... ...los, la, los, los que estamos en este mundo... Era, el 30 de octubre se presentaron las alegaciones a la, a la primera revisión de los planes ideológicos de España. El, el Estado tiene seis meses, ahora lo están comprobando las confederaciones, en enero se mand lo mandarán a Madrid, a la Dirección General del Agua, y en el mes de abril ya se publicarán eh, las previsiones y las leyes que el Gobierno quiere presentar Eh, meter en España para los, últimos, los próximos seis años. Ahí sospechamos, intuimos, que quieren incrementar los valores ecológicos que ya anunciaron, con lo cual, menos agua. Y luego, además, se está dando una circunstancia que mmm, se está dando una prioridad al sistema del agua con la gobernanza y las historias de temas medioambientales que no digo que no, ojo, que no digo que no, a la gestión ejemplar de distintas eh, zonas agrícolas como es esta zona de Levante Español. Es decir, eh, la Federación Nacional de Regantes eh, core y, y lo digo como noticia ya for, formal no va a ser no va a firmar ni a votar ningún acuerdo que presente el gobierno en toda españa sin eh, cumplir los compromisos pero de deíos quiere decir que desde el país vasco cataluña de maddura aquí cualquier revisión del pan ideológico de inmediato los regantes vamos a decir que no. ¿Eh cómo se ha conseguido claro. y cómo se ha conseguido esa unidad de los regantes? Porque con lo de pues, la guerra del agua los regantes de Castilla y la Mancha siempre han estado en contra o son Pues el otro día en pues el otro día en la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿eh? Es que fue el, la primera, digamos el primer motín que tuvo el gobierno los regantes de Alicante. ...de Murcia, eh, Andalucía y, y, y Castilla de Mancha... ...votamos todos en contra de la Confederación Hidrográfica... ...de, de segura que es el gobierno... ...así de claro... Eh... ...¿por qué? Pues porque, ...porque se está contemplando unas leyes que, que, pues que, que no contemplan... ...nuestra modernización, no no... ...no contemplan la regulación... ...o sea, es que se desprecia la agricultura... ...los agricultores es que ya... ...bueno, estamos temiendo eso... ...y dirán, mira aquí... ...hay dos litros... ...o lo repartir que no tenga... ...pues que deje de, de regar... O sea, ...y es condenada esta zona a, al desierto... Por, por ...y es, me sabe más ser un poco... Por lo, por lo ...digamos, por catastrófico... ...pero no. es que la realidad, lo estoy viendo... ...lo estoy todos los días... Eh, eh, ...estoy viviendo día a día... ...y el desprecio que se tiene de la agricultura es inmenso. Eh, por lo que has inmenso. comentado, la, los regantes están un poco eh, unidos... ...porque España, que las sí, porque la consideráis que la política medioambiental de este ministerio... ...puede romper esos acuerdos o esos compromisos históricos... ...de regadíos en, en todo el país. Claro, claro, nosotros, y además eh, está demostrado aquí que fuimos pioneros... ...había un... ...eso lo asumía el PP y el PSOE y todo el mundo... ...había tres grandes acuerdos generales... ...primero... ...para el agua... ...la modernización era vital... ...nosotros aquí lo sabemos que hemos aprobado en Río de Levante... ...y en la zona de, de, de Alto Vinalopo... ...la modernización... ...de los regadíos... ...ahora agua y hace más rentable y demás... ...con lo cual... ...ahora mismo que hay fondos europeos y cosas de estas... ...que es mejor que invertir en cosas... ...modernas y, y de futuro para trabajar... ...no para cambiar la acera que está rota... ...o hacer pero, historias que, pero Ángel, que me, me imagino... Pero Ángel, ...es un proyecto otras, que ya. tenían que, que invertir... ...en modernizar los regadíos... ...las zonas que no estén sí. modernizadas... ...en eso estamos... ¿eh? ...Ángel, vosotros los regantes... Eh, ...sois conscientes de que el cambio climático... ...que el, en los ríos son recursos eh, limitados... Eh, ...que claro. se agotan... ...y que con el cambio sí. climático... ...los ríos de este... De, de, ...de la península... ...supongo que están... ...castigados... Eh, ...por trasvases, desembalses... ¿No? ...¿sois conscientes no, no. de que esas políticas... ...medioambientales se están aplicando... ...precisamente para proteger... ...a los ríos españoles? Bueno, esa es una interpretación... ...que se dice... ...pero vamos a ver... ...en los últimos 50 años... ...y está demostrado... ...en la península ibérica... ...en la península ibérica ha llovido lo mismo. Lo que pasa que no ha llovido en el mismo sitio. Lo que hay que hacer justamente, lo que hay que hacer justamente, que ahora hay periodos que llueven en noviembre, y diciembre, cuando no llovía, que hay, que hay tormentas, que hay, hay que replantearse, replantearse quizá una regulación distinta a como se hacía, porque la regulación es almacenar agua cuando hay para repartir a donde no hay. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que, que está viviendo mucho en las zonas medias de, de, de, del Tajo o, o en las zonas eh, medias de, del Duero, habrá que regular esos ríos y transportar el agua donde no vaya. No quiere decir, o sea, no quiere decir que los ríos van a llevar menos agua. Lo que Eh, hacen es que los ríos llevan agua de distintas forma. El abro siempre se inundará. Igual de enero, que en abril, que en mayo, o que en noviembre. Siempre se inundará, una vez o dos al año. Si no, he mostrado. Lo que hay que hacer entonces es regular la margen derecha, que no tiene un, ni un solo envase, para almacenar agua, para repartirlo. Si es cuestión de planificación hidrológica. ...justamente es la hora... ...de los ingenieros de camino... ...de los ingenieros de proyectar... ...que ya proyectaron España hace 200, 300 años... ...para opinar... ...y que los políticos decidan... ...pero lo que tienen que hacer es... ...que cada uno su trabajo... ...los ingenieros de ingeniería... ...y los políticos hacen política... ...pues Ángel Urbina... ...¿qué, qué le pide al 2021? ...bueno... En primer lugar, bueno, para todos nosotros, pues que sigamos todos bien y, sig y sigámonos viéndonos nuestra batallita. Lo que le pediría sobre esto del agua, que hubiera sensatez. Que hubiera sensatez. Que por una vez en la vida, los políticos que tienen que decidir el futuro hidrológico, consulten con las personas que, que, que saben de esto. Pero es que son personas en España reconocidas a nivel internacional, Europa y en todos los sitios. Y aquí nadie, nadie nos hace caso. Es que parece mentira. Es que toda la solución no es de ser desaladora. Las desaladoras, den, no digo que no a una ayuda puntual, pero condenar la política hídrica española a las desaladoras va a ser el mayor error que va a tener este país en toda su historia. Por eso pido sensatez a los políticos y que piensen en los ciudadanos y en los problemas reales, no en otros problemas que solo tienen ellos. Nosotros no tenemos más que los problemas del día a día, el trabajo, el agua, eh, en fin, vuestro, cada uno lo suyo y no otras historias, que se sienten en los problemas reales y el dinero que haya venir de Europa que se aplique para... Eh, proyectos reales y dar trabajo a la industria y a la agricultura pues eh, mucho es espero que llegue esa sensatez sí, es mucho pedir desde luego sensatez a esos representantes políticos Ángel, en 2021 hablaremos de otro trasvase que también tiene muchos problemas reivindicado durante muchos siglos y que aún no está funcionando el trasvase Jucar Vinalopo Sí, 2020 sí, tenemos que hablar porque hay muchas noticias sobre él primero que no pudimos celebrar en san enrique los 600 años en el 2020 pero esperemos celebrar el 21 ¿eh? ese es lo que de los 600 años leemos los 601 en el 21 hay muchas cosas que desear en abril sí. espero que la resolución del ministerio haya sido estimar en parte o gran parte de las alegaciones que presentaron ...a la revisión del plan hidrológico del Tajo... ...y que no se incremente ese caudal ecológico... ...porque podría impedir el desembalse... ...de la cantidad de agua al segura... ...Ángel Urbina, feliz año y gracias... ...igualmente, a todos... ...Telelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche... ...en mármoles, formas, escaleras, fachadas... ...bancadas de cocinas, baños...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 Estas fiestas Eroski Elche, para ahorrar de verdad. Cuartos de cordero a 8,95 euros kilo. Dorada o olubina, 1,99 euros pieza. sitra el gaitero, 1,79 euros. Solo encontrarás productos frescos de máxima calidad y todos los regalos para Navidad. Eroski Elche, en el Centro Comercial Lallup. Ahora más que nunca, para una Navidad más segura, Eroski contigo. ¡Feliz Navidad!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 Con alonso Pues sí, el programa La Glorieta continuará, como hemos dicho, hasta la una del mediodía, tanto hoy como mañana, y nosotros vamos a continuar con más entrevistas. Hablaremos en unos minutos eh, del impacto tan negativo que está teniendo, que siempre ha tenido la carretera de la costa sobre el Parque Natural de Las Salinas. Hablaremos con los responsables de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur. ...para ver qué han reclamado a la Consejería de Agricultura... ...qué les han pedido con el fin de compensar... ...las pérdidas medioambientales... ...que supone ese tráfico en la Nacional 332... ...pero antes, como siempre... ...vamos con la música típica de esta época... ...de la época navideña... ...nos vamos al siglo pasado... ...a un gran maestro... ...a un gran artista... ...a un gran músico, a Louis Armstrong... Disfrutem els consums musicals. Every girl shodin' with her bow Through the streets covered white with snow Abbey smiles everywhere you go It's Christmas night in Harlem People are feeling mighty good In that good old neighborhood Yeah, and now be it understood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 I'm gonna sit up until after three Everyone be all lit up <laughs> like a Christmas tree Come on now, every Jane and Joe I greet your sweet niece and mistletoe With the kiss and a hidey-ho Christmas night and all of them ba do tis do sit dee sets do do tis dee balla belly tonight 101.4 Telehealth Radio Marca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 ...accede a nuestra página web teleelch.es barra sorteos y participa ya... ...estas Navidades regala ilusiones con Teleelch y el Corte Inglés. Pues sí, el sorteo hoy a las once y media de la mañana... ...vamos a tener aquí otro de los sorteos del Corte Inglés de los regalos... Eh, ...que nos ha donado el Corte Inglés para sortearlos entre nuestros nuestros oyentes nuestros telespectadores nuestra audiencia a las 11 y media vendrá miriam quesada para realizar ese sorteo en directo del smartwatch así que mucha atención porque hoy conoceremos al ganador o la ganadora de ese regalo del corte inglés eso será a las 11 y media ahora en cuestión de minutos hablaremos como hemos dicho del parque natural de las salinas con ...los responsables de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...pero antes, más música... ...de Louis Armstrong, pasamos... ...a otra banda también mítica... ...a otros grandes artistas, los Beatles. When I get older, my hair, ...many years from now... You still be sending me a valentine birthday greetings bottle of wine if I'd be out till quarter to three would you lock the door will you still need me, will you still feed me when I'm 64 the weeds, who could ask for more will you still need me will you still feed me ...1.4... ...Tele-Elch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosemary Alonso... ...pues después de los Beatles... ...vamos con la siguiente de las entrevistas... ...programadas de este día... ...el penúltimo del año... ...30 de diciembre de 2020... ...saben ustedes que... ...a las 11 y media tendremos a Miriam Quesada... ...para realizar en directo... ...aquí en el estudio de Tele-Elch Radio Marca... ...ese sorteo de un Smash World... Eh, que eh, Teleelch está realizando durante estas Navidades para que los afortunados y afortunadas puedan disfrutar de los regalos que el Corte Inglés nos ha cedido con el fin de realizar este concurso, este sorteo. Eso será a las once y media. Si quieren saber si han sido los ganadores o ganadoras del sorteo de hoy, pues solo tienen que escucharnos. Seguir con nosotros aquí en el 101.4 del Teleelch, Radio Marca, o vernos. ...por la señal de tele Vamos a continuar hablando de otro asunto... ...que preocupa a la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...que se ha dirigido a la Consejería de Agricultura... ...para denunciar por escrito el deterioro ambiental... ...que provoca en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola... ...la carretera de la Costa, la Nacional 332... Los atropellos, la contaminación acústica o la basura que los conductores arrojan desde sus vehículos está causando un grave impacto en el ecosistema de este humedal, por lo que la asociación ha reclamado a la consellería que se establezcan medidas para acabar con esta degradación medioambiental. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros al presidente de ASA, Sergio Arroyo, a quien damos la bienvenida de nuevo. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Rosmarín. ¿Qué medidas son las que bueno primero eh, la denuncia ¿Qué, qué, qué estáis viendo eh, lo que el, el impacto negativo cuál es que está provocando sobre el parque natural de las salinas esa, esa carretera bueno es, es, es evidente el, el, el impacto que tiene una, una carretera que atraviesa un parque natural pero es que el, el que ya no es que sea un espacio natural como pasa en pasar eh, carreteras por otro espacio natural el problema es que la propia carretera bordea en las propias charcas a zonas inundables y, y bueno el, el, el vertido aunque muchas veces pues de los propios conductores o, o restos de accidentes o de averías que luego al final pues no se por viento y bueno que al final pasa el tiempo y no se acaban recogiendo porque tampoco hay un protocolo de, de recogida específico a, a lo que es el a lo, a lo que es el propio espacio natural porque tenemos en cuenta que al pasar por una charca, en el momento en que eh, pasa va un 50 centímetros más allá está metido en el agua y bueno, eso acaba en el fondo de las charcas y provocando una degradación bueno y luego aparte bueno de, de la propia bajo entrar los atropellos, el propio eh pues el propio impacto visual y acústico que conlleva la existencia de, de esta vía, pero bueno, nosotros es algo que digamos que ya eh, recurrentemente lo hemos estado llevando a la Junta Rectora del Parque Natural y por unas cosas u otras pues se ha ido se ha ido dejando, lo que pasa es que hay aquí hay un buen reflejo de, de cómo ha ido cambiando todos los patrones de consumo porque la verdad es que en los últimos años el aumento de, de envases de bolsas de plástico de restos de, de restos de embalajes incluso que deben caer de camiones pues está provocando pues una, una degradación cada vez mayor Eh, pero el, eh, siempre se ha dicho se han dado datos positivos, no sé, ¿la Consejería de Agricultura tiene datos positivos de las nidificaciones o de la calidad sí. del ecosistema en el Parque Natural de las Salinas? Mm, sí, bueno, es, es evidente que el, que el que la asistencia a la carretera y, y los residuos, evidentemente que eh, interfieren, pero vamos, no quiere decir que… Eh, no pueda tener buenos datos de determinadas especies o que limiten su unificación es eh, para hacer claro o sea la propia consellería tiene desde hace muchos años bien claro el impacto que tiene la carretera de hecho en la en el propio gran rector de uso y gestión del parque natural establece en un, en un artículo que eh, acuerdo no, ahora el 43 nosotros lo hacemos lo hacemos mencionada se lo recordemos a la consellería en el escrito que hemos presentado en el que eh, dice textualmente que con anterioridad a los seis meses desde la promulgación o aprobación del plan rector que esto se aprobó definitivamente en 2010 se presentaría o se solicitaría al ministerio de fomento un plan para integrar y mitigar el impacto ambiental que tiene la nacional 332 sobre la carretera Claro, ¿sí? sobre, sobre, el, sobre el parque natural. Eh, evidentemente, esto pues, han pasado los años y, y no se ha hecho. Pero es que llegan a unos límites, por ejemplo, que, que el, eh, la carretera atraviesa por un parque natural, pero atraviesa mm, por plenas charcas y no hay ni una sola señalización a los conductores de que usted está circulando por un espacio natural protegido. Y es algo que desde ya se, se ha solicitado pues nosotros estamos representados en la junta rectora desde el año 98 y desde el año 98 estamos con este mismo tema y una cosa y otra pues los años van pasando y son temas pues que no se, que no se están eh, tomando ninguna medida y, y bueno pues por circunstancias de la evolución de los modelos de consumo cada, cada vez que son más, más impactantes el tema por ejemplo de los residuos de los atropellos también por otra parte. Eh, no, no entiendo, entonces, por qué se incumple eh, este incluso la propia normativa del parque, eh, al no haber un plan para minimizar el, el impacto que tiene la Nacional 332. ¿A qué se debe? Eh, ¿Qué pasa con, con la Junta Rectora del Parque Natural? Bueno, no es... Ya yo no la Junta Rectora... Bueno, si sí se ha reunido. La Junta Rectora se reúne... Eh, ...tiene un carácter anual... es ...verdad que en los últimos dos años... ...la última vez ...en... ...2018 no se ha vuelto a reunir... ...pero bueno... ...yo creo que es también una medida... ...de la propia consellería... ...la, la, la Junta Rectoral lo que hace es sugerir... ...discutir... ...y bueno... ...sacar temas para que al final sea... ...la propia consellería la que tiene que hacer... ...los movimientos necesarios... ...para tomar esas medidas... ...de hecho... Asa presentó en 2018 en diciembre de 2018 se dirigió directamente al, al ministerio de Fomento, a la dirección de carreteras de en alicante y bueno ellos nos contestaron nos preguntamos por este tema por el tema de las limpiezeza el tema de la, de la señalización de que, de que se está circulando en un espacio natural protegido y bueno ellos hoy pues defendieron su la gestión que hace, por esto visto, una, una empresa privada, que, que además que ellos nos nos dijeran en el, en el escrito, que se hacía mmm, de forma un poco…, mmm, de que se iba quitando de, de forma un poco a salto de mate, digamos. No, no utiliza esa palabra, pero vamos, que no se hacían limpiezas programadas como se si hacen… ...como vemos en otros tramos de las carreteras que vemos que hay trabajadores limpiando... ...que sacan un montón de porquería con bolsas depositadas y que durante un tiempo queda limpio... ...eso en, en, en las salinas no, no, no se está haciendo. Bueno, eh, lo que nos respondía en resumen el, el, la dirección de carreteras de aquí de Alicante... Eh, aparte de defender la gestión de la empresa que realiza, empresa privada que realiza el mantenimiento de este tramo de la carretera, era que bueno, que eh, es la administración competente la que tiene que reclamar este tipo de cosas y la verdad es que uh -huh. tiene razón. Pues si no hay un plan para mitigar este impacto negativo es quizá porque no existan medidas eficaces para hacerlo. Hombre, si hay hay habría medidas, o sea, nosotros lo que proponemos Eh, y que ya lo hemos hablado varias veces en la Junta Rectora, pues pues para que el, el, el conveniar con el Ministerio de Fomento una limpieza adecuada lo que son las especiales características de este espacio natural. Luego también la adecuación de las de, la, de, la, de las ciudades permitidas en determinados puntos negros de atropellos de fauna que están debidamente localizados. O sea, yo creo que sí si hay... ...si hay margen para hacer algún tipo de medidas... ...que mitiguen, es evidente, la carretera... ...tiene que pasar por allí... ...y va a seguir pasando... cosa uh -huh. es ...que aquello esté completamente abandonado... ...y que tenga un, un impacto importante... ...de un punto de vista paisajístico... ...y de afección a la bifauna. Ah, has apuntado dos medidas importantes... ...la de programar limpiezas periódicas... ...y la de ejemplo, reducir la velocidad de los vehículos... Limpiezas acabas de reconocer que se hacen, es verdad, que de forma puntual o esporádica y no programada, algo que no compartís y lo de reducir la velocidad eh, se ha hecho, ¿no?, en alguna ocasión o se ha planteado o, o cuál es la razón no. que os da el Ministerio de Fomento para… para no, es, es… Mira, en su día hace bastante hace bastantes años, eh, pues sí se hicieron escritos pidiendo la… ...la limitación de velocidad... ...la verdad es que eh, sí se ha limitado... ...en los últimos, digamos, porque en este tema... ...desde hace hallamos más de 20 años... ...con el tema de los atropellos en la, en la salina... ...y cuando ha habido limitación de velocidad... ...no ha sido por un tema de protección de la fauna... ...sino por seguridad del tráfico... ...por el aumento de la densidad de tráfico... ...en los últimos años... ...que ha obligado a, a, reducir la, a reducir la velocidad... ...en determinados puntos... ...pero más por seguridad vial que por la seguridad de, de la fauna, de hecho, no está señalizado, no hay ninguna señalización de peligro de, o de, de atención de, de fauna salvaje, o sea, no hay, hay una señalización específica de la, de la DGT para ese sentido y el, el Ministerio de Fomento nunca ha señalizado de que hay riesgo de atropellado de fauna en, en, en esta zona del Parque Natural. Una zona que está protegida y eh, sí, de, sí. desde cuándo está eh, eh, al mismo tiempo que Londo? Mm, sí más o menos unos meses después de finales de el principio de los 90 digamos ya uh -huh. digamos ya casi 30 años y efectivamente y además una cena una zona que también cobra especial importancia ahí se, des, se descubrió eh, o, o fue francis mojica quien comenzó ese estudio ...del código genético que ha revolucionado toda la biología... Eh, ...con su famosa técnica CRISPR... Eh, ...estudiando los microorganismos de las Salinas de Santa Pola... ...pero no solo eso, también creo que hay una... Eh, ...colonia permanente de flamencos... ¿Qué, qué valores, Sergio, nos puedes ir enumerando... De, ...del Parque Natural de las Salinas... Qué, Hombre, ¿Qué valor lo, lo, medioambiental pues, e incluso el, eh, arqueológico e histórico? Mira, el, el, el, valor, el valor es muy alto. Hay que tener en cuenta que es un humedal mediterráneo costero que milagrosamente se ha, se ha mantenido pues por el, el uso comercial industrial que ha tenido hasta ahora y que sigue teniendo, que son que son las salinas. Y, y bueno, estos ecosistemas, las zonas húmedas costeras mediterráneas, Son ecosistemas que están en, en grave retroceso, como todos sabemos. Sabemos que la, las costas mediterráneas, no solo la de la costa española, sino de prácticamente todo el Mediterráneo, han desaparecido. Y entonces, todas las especies, tanto eh, toda la biodiversidad asociada a estos humedales, tanto de aves como de vegetación, todos eh, eh, eh, invertebrados, vemos que están en grave peligro de, de desaparición si no protegemos Eh, adecuadamente entonces, esos, estos ecosistemas son eh, puntos calientes de, de biodiversidad digamos que las aves, como tú has citado los flamencos, que hago un punto aparte, que los flamencos no tienen una no nidifican frecuentemente en, la, en las salinas, es verdad que están todo el año, pero en estos últimos 30 o 40 años hay escasamente tres o cuatro o cinco temporadas de reproducción en la que se han llegado a nidificar ¿Y por qué crees que no nidifican? Porque entonces tendrá eh, los días contados, los ejemplares que hay en el parque. No, bueno, eh, ellos forman bueno, no son siempre los mismos. El flanco, aunque tú lo veamos durante todo el año, es una especie que tiene unos comportamientos nomádicos. Esto quiere decir que aunque no estén eh, nidificando, los que vemos allí siempre no son los mismos. Solo sabemos por el programa de... los diferentes programas de anillamiento que se realizan en ...tanto en España como en Francia... ...como en el norte de África, en Italia... ...en la que nos dan información de los movimientos... ...de cada individuo, o sea, nosotros podemos saber... ...viendo un, un flamenco anillado... Eh, ...saber, digamos, en dónde ha estado... ...porque la, la gente que nos dedicamos a ver aves... ...cuando vemos un flamenco anillado, o un flamenco, o otra ave... Eh, ...que está marcada, cogemos el, el número de la anilla... ...que se puede leer a través del telescopio... ...se envía al, a los ese número, esos datos... ...se envía a los eh, gestores... ...de los diferentes programas de anillamiento... ...y reenvían esa información... ...que era de lo que es el historial de este ave... Claro. ...de hecho por ejemplo... ...está te el caso curioso... ...de un ejemplar que se observó en Las Salinas... ...hace unos meses... ...que tenía... Mm, ...te iba a cabeza... ...pero tenía más de 30 años de, de edad... ...y en esos 30 años había sido observado... ...pues un montón de, de humedales... En, ...en el Delta del Ebro en la laguna de Fuente de Piedra, en el Ródano, en, en el norte de África, o sea que digamos que los, las, las aves que vemos allí, aunque las veas todo el año, no son siempre la misma ellos van circulando por los diferentes humedales de, del Mediterráneo Occidental y hay un intercambio constante de, de individuos. Apasionante el trabajo de rastrear la vida de aves tan exóticas como los flamencos y aves acuáticas que anidan... ...o que pasan la mayor parte de su tiempo en parques naturales... ...como las Salinas de Santa Pola... ...Sergio, le agradecemos mucho que sigan trabajando... ...por mantener pues ese ecosistema de gran valor eh, biológico... ...pero también eh, de gran valor paisajístico... ...porque es hermosísimo ver un atardecer... ...sobre esas charcas de las Salinas de Santa Pola... ...gracias Sergio... Muchas gracias a vosotros, es Mari. Tele Elche Radio 101.4, la radio de Elche.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y estamos a punto de comenzar con Miriam Quesada ese sorteo del Smartwatch del Corte Inglés aquí en nuestro estudio de radio, pero antes vamos con Somos novios, con Andrea Bocelli y Cristina Aguilera.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 pesa como novios nos desea ya esta veces sin motivos sin razón no se nos ha no soy más dulce de los besos recordarte que color son los de sus sin hacer más comentario somos navío What's oh, so the goal? Cool. Si motivo sin razón no se enojamos Si motivo sin razón no vio No tenemos un cariño Y más comentarios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios 101.4 Teleelch.com Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues lo dicho, ya estamos aquí. Miriam Quesada se encuentra con nosotros en el estudio de Tele en Radio Marca. Miriam, muy buenos días. Muy buenos días. Yo soy, bueno, ya no soy Papá Noel porque ya he pasado de largo, pero casi los Reyes Magos soy. Lo eres, lo eres. <risa> eres una de las reinas eh, mágicas que tenemos aquí este en estas Navidades porque Teleelchi el Corte Inglés han estado sorteando y seguirán sorteando uh -huh. importantes regalos. El de hoy, el de hoy ¿cuál es? Pues justo hoy tenemos el smartwatch esperado. Bueno, todo el mundo quería que le tocase el smartwatch Todos los regalos son buenos, ¿eh? todo hay que decirlo, pero estaban esperando este porque es que es un regalo de Navidad genial y más ahora que vienen los Reyes Magos para que nadie se quede sin regalos. Sabemos que es un año complicado y el Corte Inglés ha tenido la gentileza, pues junto con nosotros, con TELES y con TELES Radio Marca, pues que hacer que esas Navidades sean más llevaderas y que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un regalo tan sencillo como participar, ¿cómo?, en www.telel.es barra sorteos, ahí tienen todas las bases del concurso, es muy sencillito. Se les piden que dejen unos datos, entran en el sorteo y nosotros cada, cada día que toca sorteamos. <risa> Hoy es el día que toca, este es Smart World y ya sabemos que la semana que viene será el último día que hemos dejado para el final esa Nintendo eh, yeah. con el juego Fortnite. Vamos, que están los niños locos, locos. O sea, que hemos ido de menos a más. De eh? menos, bueno, sí. Hemos por decir algo, pero decir lo, algo, los sí. primeros regalos eran buenísimos. Había una cesta, la cesta se, me de iban, se me iban los ojos en la cesta de Navidad. ¿eh? Yo quería meterle <risa> la manita y llevarme el jamón y el queso y el vino que llevaba. Pero, pero... se nos fue, se nos fue la cesta. <risa> se nos fue, Les... se nos fue. Ha, ha tocado a mucha gente y, por cierto, tú dices que el smartwatch eh, uh, es muy demandado. porque muy demandado. tenemos, tenemos muchas papeletas uh -huh. no hay a mucha gente que ah, pues entra en el sorteo de hoy. Exactamente, os puedo decir el número de, de cantidad de gente que entra en el sorteo de hoy, que además lo tengo aquí anotadito. Ya sabéis que el sorteo lo hace un programa que se llama random.org, mm -hmm. que está bien decirlo. 2.578 wow. personas son las que van a participar, son muchas. Madre porque además mía. hemos de decir que el sorteo se ha hecho en unas semanas, es decir, mm -hmm. que no llevamos todo el año para que tengan más posibilidades de que, de que toque. ¿Quién ¿vale? dice que no le toca? Pues mira, la persona que recogió la cesta decía, nunca va a tocar nada. Y yo digo, pues voy a participar. Pues fíjate, participó y le tocó. Decir, También hemos re regalado joyas. Las joyas, por gentileza del corte inglés, eran unas joyas que además de, de ceilán que yo digo, estas son para mí. No. Son piedras <risa> preciosas de ceilán que más se pueden pedir, pero no, no me han tocado tampoco. Pero vamos a ver, Miriam, ¿tú tienes papeleta? porque yo No, no particip puedo participar. Ah, es que a bueno, mí no me han dejado tampoco. Yo no puedo participar, pero ha participado familiares míos, por supuesto ya. que si le tocan a ellos es como si me tocasen a mí que ya le puedo decir oye me deja la joyita que me las hubiese puesto pues mañana para presentar por ejemplo la esa, esas campanadas que vamos a tener para adelantar el 2021 a 5 de la tarde mañana mañana hablaremos <risas> contigo de la tarde vieja de las campanadas que vas a dar tú como siempre das las campanadas Yo doy la campanada Allá dónde estás Y hoy las vas a dar también, hoy porque va a, dar. va a tocar una campanada, va una, un una número. solo. O sea, que del 1 al 2.578 todos tienen posibilidades y oportunidades de llevarse ese smartwatch. Bueno, ¿queréis que lo sorteemos ya? Claro, claro. Nada, están pues yo... esperándolo. Los oyentes pues... y los telespectadores están esperando ese número. Y yo tengo aquí el programita es informático. Genial. Me vas diciendo el número, no te equivoques. Nada, solamente se puede generar una vez. Así es que yo, Venga, de de 1 entre 2.578, aprieto el botoncito de generar y ahora mismo nos da el resultado, 534. Ese es el número de del agraciado. Wow. Vamos a ver a quién corresponde. 34. Ahora nos pone 534 en su programa y le sale la persona a la que a le ha tocado. Lidra. A ver quién y es. Ahí está, ahí está, mira. ¿Lo ¿cómo? tenemos? Noelia, Noelia González Sempere. Noelia González Sempere. Alá, pues ya tenemos ganadora esta vez, otra mujer como la anterior, Noelia González Sempere, puede venir a recoger este magnífico Smartwatch Gentileza del de Corte Inglés, donde Muy sencillo, a las inmediaciones, aquí, a Telech, ¿dónde estamos? En la calle de la Fira número 10. Tan sencillito como venir aquí y recogerlo eh, eh. hasta mañana a mediodía tienen posibilidades de recogerlo mañana a las 2 de uh -huh. la tarde. Y si no, ya pues la semana que viene, ¿no? Pero si vienen hoy hasta las 2 de la tarde y mañana hasta las 2 de la tarde pueden recogerlo porque ya luego por la tarde nos vamos a celebrar la tarde vieja y todo eso ya no Miriam, ya, ya no vamos a estar. Miriam, y explica <risas> a los telespectadores porque los oyentes no la están viendo pero eh, este sorteo también está saliendo en estos momentos en directo ...por Facebook... Exactamente. ...porque tenemos a Antonia María... ...aquí <risa> grabándolo todo... Eh, ...grabando el sorteo, lo ha hecho... ...y está saliendo en estos momentos... ...por Tele también... ...o sea que hay que decir que Antonia María... Sí. Eh, ...pues... Eh, le, agradecemos, y ...le agradecemos la transparencia... ...que aporta a este sorteo. Exacto, porque hay que decir, para la gente que no nos conoce... ...porque ya son muy pocos, ¿eh? pero pues, se acaba de nacer, por ejemplo... <risa> ...pues hay que decirle que Teleelch, eh, pues esa televisión local... ...que empezó en el año 87, que hace ya llovido muchísimo... ...pues somos, yo me voy a arriesgar y voy a decir... ...que la única televisión local, <risa> nacional, que cuenta con radio... ...con Teleelch Radio Marca con eh, con diario digital uh -huh. con muchísimos años de referencia uh -huh. ya. Y por supuesto, con todas las redes sociales que nos ayudan a hacer posible pues estas retransmisiones en directo como es Facebook, como es Instagram. Es que lo tenemos todo. Es que tenemos radio, tenemos tele, tenemos digital, tenemos las redes sociales. Tenemos más que nadie y encima de tener, regalamos lo que nos da, pues qué más se puede pedir. Pero lo más bonito que tenemos son los profesionales ¿eh? de esta por casa, supuesto. eh, que dan calidad a todos los productos que intentamos ofrecer. ¿Cuántos años llevas Rosa aquí? <risa> más de 30. <risa> Tú vas por el camino. Bueno, ese, yo espero ¿eh? morirme aquí. Que un día me saquen con los pies por delante. Tú eres otra fija de la casa, Miriam. Ojalá bueno. ojalá 2021 eh, pues podamos eh, seguir disfrutando de nuestro trabajo en 2021. Exacto. Nosotros pedimos al 2021... Juntitos todos. Todo el mundo le pide salud y yo creo que es lo que hay que pedir es este que año, pedimos. por supuesto. Y felicidad. Que la felicidad depende de la salud, por lo tanto, va todo uh -huh. unido. Felicidad. Pues eh, felicidad y muchas felicidades a Noelia González Sempere, que ha sido la ganadora porque el número que ha salido sí. en esa aplicación ha sido el 534, de más de 2.500. De más de 2.500, oye, pues dicho para que vean que no salen ni los últimos ni los primeros, que cada vez salen unos. Por lo tanto, muchísima suerte a los siguientes participantes que nada, en un ratito ya pueden comenzar a participar otra vez. Sí, porque el 4 de enero será el siguiente sorteo, ¿no? Mira, la Nintendo Switch con el juego Fortnite, que más se puede pegar? 4 de enero también a la misma hora, a la, 5 a y media. la misma hora, 4 en de enero. Pero sería en el programa Entre Amigos. Ya tendremos aquí a Rosa seguramente y en el programa Entre Amigos. Pues, Ros, muchísimas gracias. A ti, Miriam. Y a la gente que nos está viendo, ya saben que tiene una cita el próximo 4 de enero aquí a las 11 y media en directo en el Facebook de Tele Elche y Radio Marca. Y ahora yo me voy y me despido. Chao. 101.4 Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar,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 ...con Rosmar Alonso. Son las 11 y 44 y vamos a saborear un dulce postre... ...el que nos ofrece Joaquín Sabina. Tiramisú de limón. dice un solo desafinado... ...con las cenizas del amor... Las verbenas del pasado cangrenan en corazón. A la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tira mi sud de limón. El lado de aguardiente. Muñequita de salud. Tanguita de serpiente. Madrugada y por la puerta de servicio me pasaba el hachís al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. pero esta noche estrena Libertad un preso desde que no eres mi juez tu vudu ya pincha en hueso lo saqué, un sendero en mi red, tira mi sudónimo, el lado de agua ardiente, bonita nave salón, tan de serpiente, ¿dónde crees que va? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. ¿Pero dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana es hoy. Hoy, puede que quizás Luego sea hoy Nena, ¿dónde crees que va ¿Quién te parece que soy? No mires atrás Que, ya me que sepas que el final No empieza hoy Que sepas que el final no empieza hoy. 101.4 Telehealth Radio Marca La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta. Quedan 12 minutos para llegar a las 12 del mediodía y les contamos un problema. El que sufren las familias del Centro de Discapacitados Psíquicos y Físicos Severos del Centro de Yubalcóy. Estos residentes quedaron aislados por el brote de COVID detectado tras las vacaciones de verano y desde entonces las actividades del centro de día, que no de la residencia, quedaron también suspendidas y con ello los usuarios sin la atención y cuidados que recibían y sus familiares sin ese respiro que les ofrece este centro de día. Por ello hoy queremos hablar con una de esas familias afectadas, la de Miguel Ángel Caro, a quien damos la bienvenida a este programa. Buenos días Miguel Ángel. Hola, buenos días. Eh, ¿Cuál es la situación del centro de día de la residencia de Yubalcói? Pues la verdad que nosotros los padres estamos muy desesperados, muy desesperados desde marzo. Con el tema del COVID nos está eh, produciendo unos problemas grandísimos entre, entre nosotros porque eh, digamos que en, en casa tenemos problemas con, con nuestros hijos. Hemos estado hablando con, con el ayuntamiento mmm, de este tema tan problemático y nos han abierto la, un, un local adecuado para nosotros y entonces, eh, eh, perdona que el tiempo un poco nervioso. Sí, sí, no, pero eh, por lo que usted me está contando, eh, me, me pongo en la piel de esas familias que sí. tienen hijos, evidentemente a grandes sí. dependientes, que llevan todo sí. el año desde que hubo el confinamiento sin un recurso que para ustedes les daba un respiro, que es ese centro sí. de día donde ustedes podían llevar a su hijo a pasar, pues, eh, horas, eh, tanto de mañana a tarde, ¿no? No era, sí. no es reciente en, en su caso, sí. pero como usted hay, ¿cuántas familias en el centro de Yubalcói sí. que se han quedado sin ese recurso, que no ha podido sí, abrir la consellería? Sí, nosotros eh, somos 40 familias que nos prometieron un colegio eh, que estaba en, en Matola, que se llama el colegio de la y eso pasó en noviembre. Y, y, claro, esperando, esperando, no nos no, no hace la, la rehabilitación de, de ese colegio. Entonces, eh, el concejal de Bienestar Social nos facilitó un local para esperar a, a ese colegio, que está situado cerca de Centro, de, de lo más. Y, claro, eh, ese local no es, no es adecuado para, para los chavales, porque eh, solamente vamos un día sí, un día no. Y aparte también hay muchos trabajos que se han quedado sin, sin ir a ese local claro, porque por sus dificultades o, o sus cosas físicas y psíquicas no pueden asistir por su propiedad. Entonces, eh, claro, eh, estamos un poco de, eh, desamparados con el tema de la consellería. No. Que por solamente hacer alguna reforma en un colegio, estamos totalmente abandonados. Eh, no sé, la cobertura de su teléfono no parece que sea óptima, no sé dónde está. Eh, al principio sí que se le oía bien, ahora no sé si se habrá trasladado de dependencia. pero no, le, sí. Eh, yo le escucho un poco bien. Nosotros un poco entrecortado. ¿Está usted diciendo que el ayuntamiento les ha cedido un local en el barrio de Carrús? Pero, eh, sí. Eh, y sí. Que, eh, eh, pero eh, esto es competencia de la consellería, ¿no? Eh, correcto, la la consellería correcto. debería haberles dado a ustedes, a las 40 familias, una alternativa al cierre del centro de día de Yubalcóy. Esa alternativa es no llega. Le dijeron que sería no. el colegio de Matola, pero ese es colegio no se ha habilitado para esas esos 40 claro, claro. muchachos o discapacitados psíquicos y físicos. Sí, sí. La verdad es que nosotros estamos solamente esperando a que, a que haga esa la, la forma adecuada bueno, para los chavales, pero, mmm, por la lentitud... ...de la consellería... No, ...está totalmente paralizado por el tema del COVID... ...entonces... ...estamos a esperar de que hagan algo... ...por calidad... ...por, por, por un poquito de, de, de... ...sensatez... ...para estos chavales que están saliendo... ...no solamente ellos... ...porque eh, no saben por qué... ...que está pasando aquí... ...de que... Eh, ...por qué estamos en casa... ...por qué estamos confinados... ...piensan algunos que están castigados... ...o porque siempre están eh, aburridos en casa... ...y yo esos chavales necesitan unas actividades adecuadas para, para ellos... ...física ¿Qué? o psíquica. Claro, ¿de de, de qué, de qué eh, chavales estamos hablando? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el grado de dependencia que tienen estos chavales... ...los 40 chavales que iban al centro de día de Yubalcói? Pues eh, es totalmente como si fueran eh, niños grandes... ...pero son pequeños, es decir, por ejemplo, en mi caso... Eh, es un chaval de 28 años, pero es un niño en total, y, y necesita eh, 24 horas de eh, atención. Y claro, ellos necesitan su rutina, como una persona normal y corriente, tienen sentimientos. Y en este caso la consellería eh, no está haciendo nada, está eh, dejando la mano de Dios a, a, a estos chavales, que necesitan una ayuda. Tendrían que dejar los políticos a un lado Por eh, la política y, y, y poner un poco de dinero para reformar ese colegio pero estamos en un local ahora en el francéscan todo al lado de lo pero no es adecuado porque hay chavales que no pueden ir a ese colegio por sus patologías y necesitan eh, otro otro lugar más más grande porque ese es, es eh, donde está ese local eh, es muy pequeño y vamos alternando a claro, cuando dices por sus patologías, algunos van en silla de ruedas y necesitan locales claro, amplios con ascensores y con rampas que sean accesibles. Exactamente, exactamente. Vale. La situación para ustedes tiene que ser desesperante y sobre todo para las familias que ni siquiera ese local alternativo lo pueden utilizar. ¿Qué le dice la consellería a los padres y a las madres? Porque ustedes supongo que se habrán reunido con los responsables de, del Instituto Valenciano sí, de la Discapacidad, sí. creo que se es el IVAS… Sí. Sí, en un, en, un, en un principio eh, nos reunimos con la, con la Concejalía de Ayuntamiento para que pudiera hacer algo, pero eh, han hecho todo lo que podían hacer ellos. La Consellería tiene sus competencias, que es lo que tiene que hacer, rehabilitar ese colegio que está situado en Matola. Pero ahora, actualmente, ahora, en este momento, está paralizado todo por el COVID. En cambio... Por ejemplo, si vamos a, a España, al Tamarit, eh, a otro tipo de colegio de, de centro de día, está abierto. Entonces nosotros no entendemos por qué eh, está en esta situación nuestro nuestros chavales. Porque todas esas familias, esas 40 familias, tienen unos casos de convivencia que se complican. Se complican en el sentido de que eh, hay chavales que gritan. Eh, hay padres que, que son maltratados por, por los propios chavales, así literalmente como suena. Y deberían de tener un poquito de, de corazón y sensatez para que solamente una pequeña reforma adecuar el colegio para esos chavales. Eh, ustedes piden que se reforme el colegio de Matola, pero durante todos estos años sus hijos… ¿Ha sí. funcionado el centro de día en Yubalcói? ¿Por qué piden ahora el colegio de Matola? ¿Por qué no quedarse en el centro de Yubalcói? ¿Qué pasa con ese centro de día de Yubalcói? Nosotros pensamos que... que bueno, en, en, en un principio nos dijeron que el problema surge en que el centro de Yubalcói eh, son dos zonas que, que tiene. Una que es la residencia de, de discapacitados de mayores de 65 años y otra es la de centro de día. ¿Qué pasa? Eh, esas esas zonas, eh, digamos que están compartidas. Pero claro, al llegar el tema del COVID, eh, la prioridad para la consellería es eh, la residencia para mayores. Y entonces eh, se ha apartado a, a los discapacitados. No nos han dicho nada absolutamente, solamente han dicho que se paraíza lo que es el, el la el ir a, al, al centro. Pero no nos dan ninguna salida. En un principio cuando salió esta ley de que en los centros de día se paralizaba todo su, su, su actividad eh, aparte de, de cerrar esa, esa actividad también decía lo que debe lo que deberían hacer los centros que cada cada cada centro tiene la obligación de darle un servicio a cada a, a cada a cada familia a, ca a cada eh, discapacitado cosa que no se ha hecho Nos han apartado a la casa, confinados, pero totalmente. Eh, hay, hay padres que no pueden salir a, ni siquiera a comprar pan o a ir a un centro comercial porque sus hijos eh, tienen una dependencia muy grande con nosotros. Incluso, como ya te comentaba antes, los gritos o, o, o, o los golpes. Es es, es, una, es una, una, una cosa que, que a nosotros, esas cuarenta familias, es para nosotros muy importante que tenga un lugar adecuado para que realicen esa actividad, para que estimulen el eh, psíquicamente y físicamente eh, sus su, su actividades, pues, para que no se atrofien uh -huh. en su cuerpo. O sea, que el centro de día se cerró, por eh, evidentemente, cuando empezó todo esto de la pandemia, en marzo, y cuando sí. el ayuntamiento... ¿Les dio esa alternativa a, a, al ver que la consellería no les estaba resolviendo el problema? Nos dio la alternativa, la alternativa en noviembre. Nosotros, eh, cuando salían todas las noticias en la televisión... ...de que eh, los chavales de, del colegio normal y corriente eh, se iban a incorporar... ...había tensión, eh, había que ver eh, qué, qué tipo de protocolos había que hacer y todo... ...pues nosotros también pensábamos que iba a ser así... ...también como nosotros... ...pero no fue así... ...mi mujer y yo... ...y otros padres eh, hablábamos... ...mira, estarán preparando pues los protocolos adecuados y tal... ...pero nos dijeron que... ...totalmente no se iba a, a, a ir al centro... ...entonces nos pusimos a, a contacto con con, el, con... ...con la Concejalía de Bienestar Social... ...para que, exponer un poco la situación... ...y no sabían nada... ...de este tema... ...no sabían... ...nada, de nada... ...y entonces eh, el ayuntamiento pues... Eh, ...nos buscó un colegio y y, y ...y como te comentaba pues era, ha sido el, de, el colegio de Garrofers... ...que estaba sin uso... ...y, y nada, solamente es eh, realizar una pequeña reforma... adecuado a, a los chavales... ...y hasta ahora no tenemos ninguna noticia... ...de que, de que ser, esa reforma se vaya a hacer... ...porque está eh, paralizado totalmente... Por, ...por lo que me dice... ...ustedes están totalmente abandonados en el centro... abandonado hemos, abandonados eh, totalmente... ...miguel Ángel, totalmente. ¿qué habéis perdido con el centro de día... ...para que los oyentes y los telespectadores... ¿qué han, ...¿qué han perdido ustedes, las familias... ...que llevaban a sus hijos al centro de día... ...el Yubalcóy, que han perdido con, con el cierre... De, ...de este centro de día? ...con este cerrojazo de la consellería... ...porque... Eh, ¿qué, perdido... ¿qué, ...¿qué horas eran las que pasaban sus hijos allí... ...qué atención recibían, qué actividades... ...claro... Imagínate que son chavales eh, mayores, son, en mi caso, como digo yo, son, es un chaval de 28 años, que al final al cabo es, es que es un niño, es un niño, pero eh, él puede andar un poco con dificultad y hay otras personas, otros otros discapacitados que van en sillas de ruedas o tienen eh, problemas eh, físicos, psíquicos, que es su naturaleza necesitan una actividad, una, ¿cómo decirlo?, como... ...aumentar un poco... Su, ...su calidad de vida, ¿no?... ...y entonces... ...eso a nosotros no, nos hace mucho... ...los cuidadores... ...los cuidadores... Eh, ...nosotros pues... ...necesitamos también ese, ese tiempo... ...ese tiempo de, de, de dejar... ...a los chavales ir al centro... ...y nosotros descansar un poco... ...porque son 24 horas... ...no son... ...un año o dos años... ...son 28 años en mi caso... ...hay otros padres... ...a lo mejor serán 30... ...o 40... ...entonces... Aquí eh, solamente hablamos de, de, de, de, de niños discapacitados, que tengan un poquito de corazón, un poquito de corazón, nada más le pedimos, que tengan un poquito de interés, por favor, nada más eso, que que se, que se involuquen las personas políticas, que ya sabemos que tienen eh, el poder para realizar algo. Pero eh. no vemos ninguna salida en este momento. Ahora eh, nos hemos puesto en contacto con una abogada, que es Sandra Casas, ...que vamos a, a llevarlo a, a, a juicio... ...porque es que no nos dan ninguna otra posibilidad... ...de ninguna exclamatoria... Para, para, ...para tener un colegio en condiciones. Claro, ustedes van a denunciar entonces a la consellería... ...por desamparo, por... Eh, que, que Desamparo total, total, total, total. Lo han decidido, total, ¿no? Porque... Han decidido sí, sí. emprender acciones judiciales. Sí, sí, porque... Eh, Ya, ya hay tiempo para, para haberse puesto un poco al día y no lo han hecho. ¿Y el local que le ha cedido el ayuntamiento, en cantó junto a la sí. OMAC, eh, sí. solo les ha cedido un espacio o hay cuidadores profesionales que atienden a sus hijos? Eh, claro, hay hay cuidadores. Hay cuidadores que son los mismos que están en, en Jualcói porque claro eh, cuando se hizo lo del tema de, de el paisamiento de la actividad del de centro de día eh, ese mismo ese mismo momen, momento eh, también están subvencionados eh, esos centros no ha parado eh, no ha parado ese centro de hacer actividades supuestamente porque nosotros desde, desde ese momento que se, que se hizo deberíamos nosotros tener algún cuidador en casa ver qué carencias tenemos y en casa hacer esas actividades, pero no lo han hecho. En la ley está. No la han aplicado. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea que a nosotros es... o a sea... nosotros nos han abandonado totalmente. O sea que han estado recibiendo la subvención y han estado incumpliendo eh, el pliego de condiciones o, o el correcto, servicio. Correcto. Mm, y correcto. por eso van… El, el, el centro de salud tiene obligación de darle servicio y aparte también de… Y, y además eh, no han podido hacer nada más. Eh. Tienen unas limitaciones eh, de, de hacer hasta aquí. Es decir, también ellos han intentado colaborar con nosotros y, y están ahora los, los cuidadores en el local del ayuntamiento. Pero claro, tiene tiene unas conferencias que hasta dicen hasta aquí no podemos hacer más. O sea, eh, tienen que ponerse manos a la, a la obra la consellería. Es que lo, lo tiene que hacer la consellería. No, no puede ser el ayuntamiento ni el colegio. Debe de ser la consellería. Claro. Ustedes van a denunciar a la consellería y también a la empresa adjudicataria, si es que hay una empresa adjudicataria. O, es que o, no la hay. No la hay. Aún. Es, son trabajadores... es que no la hay. Vale, vale. vale. Es pues... que es, es, es, es, son trámites. Además que también llamamos nosotros para hablar con alguna persona responsable de la consellería, consellería y ya no nos cogen el teléfono. No les interesamos, no les interesamos. Es una lástima que, que por corazón no hagan nada, nada. Eh, Miguel Ángel, ¿cuántos años lleva el centro de día de Yubalcói funcionando? Hay muchísimos años, no, no no lo desconozco totalmente. Pero usted eh, llevaba a su hijo, ¿cuántos años llevaba a su hijo o lleva a su hijo al centro de día? Quiero eh, no recordar que son unos tres años, tres años, cuatro tres años o cuatro, pero lleva mucha mucha uh -huh. mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Pues Miguel Ángel, caro supongo que sí. el deseo en 2021 espero que se le conceda, porque simplemente sí. desea que su hijo vuelva otra vez a la normalidad, eh, a su rutina. Mi hijo no, la, las, los, las los 40. 40 familias, sí. los 40, que somos muchos. Somos muchos y están todos unidos no ante este total por parte de la consellería de políticas inclusivas sí totalmente totalmente estamos todos unidos y, y con mucha esperanza de que vuelvan los chavales a, a su normalidad a su rutina a, a que hagan esas actividades psíquicas o físicas que le van a aumentar a, a, un poquito esa, es esa, esa calidad de vida que tienen los chavales que da mucha alegría cosa que la conseguirría es eh, por política pues no le interesa o va muy lento. Mm. Qué, lástima, qué lástima. Pues toda la suerte del mundo, Miguel Ángel, para el año nuevo. Muchas pues gracias, Romari. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 Cuando pasan 8 minutos de las 12 del mediodía vamos a escuchar El juramento de sal de Álvaro de Luna. En vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Les las horas que quedan. Tu cuerpo 4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra, protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquet y la llave Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, hablaremos en unos minutos con la concejal de las políticas de mayores... ...por esa gala de Navidad que se va a celebrar esta misma tarde... ...y que Teleelch va a retransmitir en directo a partir de las 6 de la tarde. Pues antes de hablar de esa actividad, nosotros vamos a seguir disfrutando... ...de la música que hemos seleccionado para este día tan especial... Un día en el que estamos a puntito de decir adiós al 2020. Vamos con eh, más eh, melodías y canciones románticas. En esta ocasión, la pareja formada por NET y Mónica Naranjo. Amores. Amores, amores, amores. Amore, amore. Noche de fiesta en mayo, tú y ese amigo mío que buscaba palabras de las que dice la gente. Tú también bella que hacías daño, que dejabas helado. Hasta entonces, hasta esta noche donde había... Has estado, amore. Eh. Te llamé por la mañana a casa y te dije perdona, no quisiera molestarte. Ayer no me sonreíste, no dijiste Por esta calle vi Yo vivo aquí mismo Esperabas a alguien Pero yo no quedé contigo Una tarde perfecta esta vez Primavera Y te sientes seguro De que vas a ganar Te encontré en la puerta de mi casa Me dejaste salir Tele Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 19 minutos de las 12 del mediodía y vamos a hablar de la Concejalía de Políticas de Mayores porque organiza este miércoles, por la tarde, la Gala de Navidad una gala virtual para sus mayores en el centro de congresos Esa gala se va a retransmitir por Teleelche en directo y contempla además numerosas actuaciones y espectáculos de los que nos va a hablar en unos segundos la concejal de Política de Mayores, Puri Vives, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Puri. Buenos días a todos y a todas. Eh, Espero que, que estés muy bien. Sí, eso es un deseo eh, que siempre sí. hacemos, y sobre todo ahora que termina el 2020 y que comenzamos eh, en el 2021 con esos deseos de salud para todos. Puri, esta gala de Navidad es virtual. Eh, ¿Qué eh, vamos a ver? Porque Teleelche es una de, de los medios de comunicación que también la va a retransmitir en directo. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver muchísimas cosas. Esto va a ver entrevistas, pero entrevista a esta gente que está vinculada a la concejalía. Vamos a intentar tocar esto pues, todos los puntos eh, fuertes esto de la concejalía del mayor, como puede ser eh voluntariado, super senior, eh esto el, el, la gala de, de, de la, bueno, la gala del mayor, etcétera. Esto va a intentar esto tocar todos los puntos y que y los entrevistados pues son gente como ya he dicho vinculada y, y esto a la a, la, a la concejalía. ¿Y, y por qué se hace? esta gala porque se hace Pues mira se hace porque ya sab visto eso que desde marzo la situación que tenemos todos pues quieras o no pues las eh, todas las concejerías eh, pues nos, nos hemos tenido que automentarnos otra vez entonces esto ha, ha habido muchas cosas que se han quedado en el tintero y una de ellas es eh, bueno dos de ellas es la gala del mayor y las pre las preubas que siempre se hacía tal día como hoy esta tarde. Pues entonces, esto como nosotros lo que queríamos que ellos no se quedaran sin nada de esto, eh, dijimos, pues, vamos a hacer lo que es una gala de Navidad con risas, bailes, actuaciones y que entre dos horas, pues que ellos ellos se, se lo pasen bien. Va a ser, como bien tú has dicho, retransmitidos por distintos medios. ...y, y, y ahí está ahí está... En mi, en... ...no mayores... ...a ver si por lo menos pues, podemos poner un granito de arena... ...y sacar una sorrita... Luego... Uh -huh. ...con lo que sí... Eh, ...evidentemente va a haber reconocimientos... ...a todos los que trabajan precisamente... ...en mejorar la vida y el ocio de los mayores... ...de nuestros mayores de la ciudad... ...pero también en despedir 2020... ...has dicho que son las preúas... ...ese, ese baile que había siempre en, los, eh, en Nochevieja... ...para las personas mayores que se adelantaba... ...va a ser en esta gala de Navidad... ...¿cómo eh, es importante entonces la música?... ...¿qué música en directo es la que la que habéis programado?... Sí, tenemos música en directo, música en directo, esto va a actuar estamos, es Urban, que es un cantautor, esto es gitano, que es el mismo que esto, que actuó el día 1, el día, uno, el día de, de, de, de, de los mayores y la verdad que esto que va a estar muy bien, va a estar muy bien y al finalizar vamos a brindar todos por el nuevo año. Así que esto te espero que esto que sea de, de, de los de la agrade a todos va a haber como te he dicho música, va a haber baile, va a haber magia, va a haber risa. Yo uh -huh. digo que esto que va, va a estar completo, a ver si y, podemos. Uh -huh. Y a qué mago habéis invitado a la gala, quién va a hacer esa magia. El mago se llama eh espérate. El esto Adrián Ar, Carratala, Adrián ah, Carratala, que, que es el campeón de de sí. España de magia. Uh -huh. Ya hemos trabajado con esto con el año pasado y la verdad que esto que... muy bien, muy bien. Y además de este mago, además de Moisés Urbán, eh, tendréis también pintura sí. en directo, por lo que sí. he podido ver en, en vuestro en vuestra información. ¿Pintura en directo por parte de, de la artista Antonia Soler? Antonia Soler, sí, Antonia Soler. ¿Pero por qué pintura en directo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a hacer Antonia Soler? Antonia Soler va a empezar esto desde un principio, eh, que es con un lienzo, y esto eh, ella va, va a plasmar lo que ella... esto Eso es una sorpresa, y yo misma los lo sé. Ah, vale. Esto, ella, ella, ella va a estar esto... To, siempre esto reflejado a lo que es el gesto del marido. Claro, que ella va a seguir entonces, toda va... la gala y va a plasmar sí. sus sentimientos, lo que ella ve en esa gala, en ese gran lienzo. En esa gala o, o en el transcurso de estos meses. Ah, ya. ¿no? En, en el transcurso de estos meses. Claro. Entonces ella, ella va a estar pintando pues, conforme se está haciendo la gala y en el momento que esto que ella termine, pues entonces pues, te damos paso para mm. y, y, que nos enseñe luego... Mm -hmm. Lo que les ha hecho a todos a todos ellos. Claro, ¿verdad? es un mural donde dejará plasmada esa huella artística de 2020 y ese mural sí. eh, ¿qué vais a hacer con ese mural el ayuntamiento dónde lo va a colocar? Pues el, ese mural lo marcaremos, lo tendremos esto, esto en la concejalía y le daremos salida más adelante, como ya ya, ya pensaremos cómo cómo hacerlo. Eso, eso, eso, eso lo tenemos ahí esto uh -huh. en, en, en el horno pendiente eh, de ¿cuál, cuál es el tiempo de duración que calculais que la gala por pues la gala, la la gala esto empieza a las 6 y hemos calculado 2 horas Vale, a Entre, las 8 de 6 a 8 de la sí, tarde de, a 8 de la tarde invitamos a todos a que pongan tele el porque van a seguir eh, todos los espectáculos la magia el baile la música la pintura lo, lo tenéis todo lo vais a, a recoger en esa gala de navidad pero quienes no puedan ver tele elche eh, también eh, es posible de forma telemática conectarse bas eh, sí, la página y uh -huh pues la página del ayuntamiento también se está también se, se puede ver. Y también habrá gastronomía, por lo que veo, chefs eh, de la cocina ilicitana estarán eh, ofreciendo sus recetas. Sino sí, que esto claro, eh, eh, no queríamos esto que en esta gran cultura eh, nuestro concurso tan importante esto para ellos, entonces uh -huh. esto estará con nosotros. Eh uh -huh. Y eh, a, la, a lo largo de la entrevista, pues, dará unas recomendaciones que ya nos enteraremos en, en uh -huh. esta tarde. Y, y esa gala va a terminar, supongo, que con el brindis, si hay pre-ubas, eh, con el brindis y las campanadas, eh, a las 8 de la tarde, ¿no? Eh, ¿O cómo eh, se va a brindar va a por, brindis, por el nuevo ámbito? Va a haber brindis, pero tampoco vamos a decirlo todo. Ah, vale. <ríe> Yo vamos pensaba... A la, a la Vamos a dejar un poquito de magia. Vale, vale. Yo pensaba que podíamos eh, hablar, ¿no?, de todo lo que lo que va a traernos la gala de Navidad, pero es cierto eh, que… Sí que hay sí sí brindes. El brindes en esta gala no puede faltar. Bien. Lo, lo cierto virtualmente claro lo cierto es que no va a haber público en el centro de congresos mm. pero sí una serie de espectáculos actuaciones y sorpresas que se han preparado muy bien para que el telespectador pueda disfrutar y pueda brindar de, por el nuevo año con los mejores deseos porque buena falta hacen eh, pur y usted es concejal de mayores eh, sí. ¿Cómo está la situación en los geriátricos? La vacuna empezó el domingo, pero ¿los geriátricos de Elche cuándo empezarán a suministrar las dosis de vacuna? Porque no sabemos nada. Eso no lo tiene que decir Sanidad en el momento que Sanidad no, no lo confirme. Esto, lo, nosotros, esto, lo, lo, lo, lo, lo hacemos Público puesto por la consejera de Sanidad. O sea que a usted pero, no eh, le lo han informado. Lo importante, lo importante es que la vacuna ya está aquí. Lo importante es que tenemos esperanza que hay que hay que esto, hacerlo con calma la medida de seguridad como siempre digo hay que hay, hay que tenerlas y eh, uh -huh. y paciencia que es lo que toque lo que lo que toca cómo va a pasar usted la noche vieja puri yo en casa en casa con mi marido y mis hijos porque hay que decir que la plaza de vice se cierra sí claro Pues, Puri Vives, ¿qué deseos o qué desea para el año 2021? Pues para el año 2021 yo lo que deseo es que, que empecemos el año todo juntos, que con mucha esperanza, mucha ilusión y mucha paciencia. Mucha paciencia porque eso es un camino que estamos viendo con la luz, pero hay que ir despacio y, y sobre todo con mucha seguridad. Pues gracias por el trabajo que realiza por cuidar del ocio, el no. entretenimiento para nuestras personas mayores en la ciudad. Muchas gracias, concejal Muchísimas de Política de a... Mayores. Muchísimas gracias a todos. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya hemos eh, entrado en la recta final del programa La Glorieta. Queda media hora para la una del mediodía para que lleguen los servicios informativos y les den eh, pues las noticias, ese repaso de la actualidad en este penúltimo día de 2020. Nosotros en la recta final vamos con la música, porque además de esa medalla de oro al mérito de las bellas artes que han conseguido algunos de los de los cantantes españoles y otras personalidades del mundo de la cultura, nos vamos al otro lado del charco, donde se ha nombrado ya al Artista del Año 2020. La Artista del Año es Lady Gaga y aquí la recordamos con Tony Bennett. the fiddlers at Flint, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance, So we'll be without the moon, humming a different tune, and then... Music Hey, hey. drops the shed So while there's moonlight and music and love and romance Let's face the music, the music and dance dance. dance, dance Let's face the, the music, music and dance, dance. Pues hemos escuchado a Lady Gaga, la artista del año 2020 con Tony Bennett y ahora necesitamos mucha, mucha alegría, alegría. La que nos canta, pues, eh, la que nos canta, ah sí, Manu Tenorio. No sabía qué cantante había detrás de esa canción y es Manu Tenorio. Vamos a escucharla. ¡Alegría, alegría! Llegó la Navidad Quiero copas vacías que tenemos que brindar Leme la mano gitana Dime si el año que viene Tendremos más de lo mismo O irá la cosa mejor Si volveré a emocionarme Con el con la ternura de un beso que alguien nos da y dime buena mujer si alfiliaremos caso al corazón y borraremos las penas y tanto mal humor dime que sí por favor que entraremos en razón y viviremos la vida tratando de ser mejor Que tenemos que brindar Para nuestra felicidad Y porque nuestros sueños En esta mágica noche Se hagan realidad le me la mano, gitana Y dime si todavía No está todo perdido En este mundo de Dios Si mi color será el tuyo Y tu rata la mía Si lo importante es no se encuentra en la piel Y dime buena mujer Si el tiempo va a romperme el corazón Y si seremos capaces De hacerlo aún peor Dime que sí, por favor Que entraremos en razón Y viviremos la vida Tratando de ser mejor esta mágica noche se hagan realidad Alegría, alegría que llegó la Navidad No quiero copas, los días que tenemos que brindar Con nuestra felicidad y porque nuestros sueños En esta mágica noche se hagan realidad Saca la puerta Y porque nuestro sueño en esta mágica noche se hagan realidad. Oh, oh. No quiero vivir la Navidad tenemos que brindar por nuestra felicidad y porque nuestros sueños en esta mágica noche se hagan realidad. Pues alegría, alegría de Manu Tenorio, algo que nos hace mucha falta, como también nos hace falta reflexionar reflexionar junto a Rosalén con su nueva canción, su nuevo tema incluido en su álbum, El paso del tiempo. Hay un surco nuevo en mi frente Manchas en la piel. Mm. Es vas la pell. Es per tot lo que me sorprendo, perquè busco el sol fins en invierno. És perquè el meu cos Tales de verano, sí que que narran, el paso del tiempo es por porque... de gran hallando postales de verano y de gritos que narran el... 4 Telehelp radio marca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 Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San Young Corando, el sub de nuestros sueños, totalmente renovado. Puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San Young Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San Jong, en Elche, Sor José Alcorta 35 y en sanyoungalicante.com. La glorieta con Rosmar y Alonso. Y seguimos disfrutando de la música seleccionada. Ahora vamos a despertar con estopa y amaral. Estoy cansado de los hilos, Yo estoy dispuesta a coserlos. En un momento tranquilo, déjame que busque un hueco y deje de mirarme mi al ombligo. A ver si no me disperso. Cuando me ves medio ido, cuando bajo por el Nilo y tú me recoges del cesto. Pero no me despierto Ese momento es perfecto Se activa el sexto sentido Si ves que no te contesto Es no que estoy solo conmigo Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sabes a mis sueños Y despertarme contigo solo sales en mis ojos Yo hace tiempo vivo al filo sobre un hice verde hielo en el mar de los olvidos déjame que encienda un fuego y puedas verlo escondido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 1.4 Telehelp radiomarca En mármoles formas escaleras fachadas bancadas de cocinas baños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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y cuando ya faltan pocos minutos para llegar a las 12 del mediodía, son las 11 47 minutos de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura, vamos a seguir escuchando algunas de las canciones seleccionadas para conocer al grupo de música de pop español, con influencias de jazz y blues, Mar Lango, con su canción La Cruda. Todo el día hasta la noche llega cruda la mañana y esta vida y tu reproche vienen tarde y yo me espero todo el tiempo que haga falta llegan tarde tus excusas mis razones Y las disculpas Sé que no recuerdo nada De la mañana Sé que cada noche Solo quiero olvidar La baraja está marcada, viene cruda y sin embargo yo quiero apostar. 1.4 Telehelp radio marca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 Compartin per a clientes i ferreteria ferreterialallave.com Si aquest Nadal vols parar una bona taula Mercats d'Elx Mercat, Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció I amb totes les mesures perquè la teua compra siga segura Mercats d'Elx, bon Nadal, feliç compra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 con Rosemary Alonso. 12:53 si vamos con el ritmo, el buen ritmo de Jerry Lee Lewis. I changed my mind, to love this fire at the ridge and greetin' balls of fire. Kiss me, baby, ooh, it feels good. Hold me, baby, yeah. You gotta let me love you like a lover should. You're mine, so kind. I'm a daddy's world that you're mine, mine, mine, mine. I my nails, I twiddle my thumb I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. This bridge of grip balls of fire Yeah. Let me love like Soca. baby. Get 101.4 Telehealth Radio Marca.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 ¿Tienes una propiedad para vender? En Varadero Asesores Inmobiliarios necesitamos pisos y chalets de forma urgente en todas las zonas de Elche. Los mejores agentes inmobiliarios están en Varadero Asesores Inmobiliarios. ¿Quieres vender con cero problemas? En Varadero Asesores Inmobiliarios conseguirán vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio. Estamos en Plaza de la Constitución número 13 de Elche. Visita nuestra web www.varaderoinmobiliaria.com En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de nuestra variada especialidad de arroces hechos a la leña con el menú arrocero. Variedad, calidad y un precio excepcional como muestra de nuestra solidaridad para que en estos tiempos difíciles sigas disfrutando del placer de la buena comida. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetros 6-700. Reservas en el 965-45-17-40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 ...con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final de la glorieta... ...que en este día se ha alargado el doble... ...y desde las 9 de la mañana les estamos ofreciendo entrevistas... ...comenzábamos con ese balance del año... ...con la tertulia de los periodistas... ...con la participación de Gaspar macia y Pedro Soriano... ...continuábamos hablándoles del problema del trasvase Tajo Segura... ...que tienen los días contados por las amenazas del gobierno de recortar lo que ha habido, recortes en los desembalses, o de revisar al alza el precio del agua, o incrementar el caudal ecológico del Tajo. También hemos hablado de las historias, de la historia de ese joven de 26 años que ha conseguido el DNI después de años de auténtica batalla burocrática, gracias a la abogada Virginia Pons y a su madre, tramitadora de extranjería. Otras historias, las de los padres y madres de los usuarios del centro de día de Yubalcóy, que se encuentran desamparados, que llevan eh, desde el pasado mes de marzo sin una alternativa clara al cierre del centro de día, y por ello dicen que van a emprender acciones eh, judiciales contra la Consellería de Políticas Inclusivas, por no haberles solucionado el problema de haberse quedado sin las actividades ...que sus hijos eh, a diario realizaban... ...en ese centro de día de Yuvalcoy... ...y otras historias, hemos participado también... Eh, ...con la concejal de mayores eh, en esa iniciativa... ...que se retransmitirá en directo por aquí... ...en nuestra casa, por tele, hecha a las 6 de la tarde... ...esa gala de Navidad, dedicada a las personas mayores... ...y a las 11 y media hemos unido a Miriam Quesada para realizar en directo el sorteo de ese smartwatch que el Corte Inglés nos ha cedido con el fin de realizar durante estos días de Navidad y hasta el 4 de enero diversos sorteos de diversos regalos de consideración entre nuestros oyentes y nuestros telespectadores y navegantes. En definitiva, para regalar a nuestra audiencia importantes eh, pues eh, detalles del Corte Inglés. ...ese sorteo se ha realizado y ha sido la ganadora de ese smartwatch... ...Noelia González Semperi... ...y hemos continuado también hablando de la denuncia que ha realizado... ...la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...por ese impacto negativo que está teniendo la carretera de la costa... ...en la fauna y en el ecosistema de este importante humedal... ...y que según ASA, la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...la Consejería de Agricultura no está poniendo remedio... ...ni tampoco está cumpliendo con la ley de protección... ...de este paraje natural... ...con ese plan de medidas compensatorias... ...para minimizar ese impacto negativo... ...que esa carretera tiene sobre este ecosistema. Y ahora nosotros nos despedimos como siempre con la música... ...porque las noticias tocan a la puerta mañana... ...más, estaremos aquí a las 9 ...en otro programa de La Glorieta. Every time I